agradecer al equipo organizador y en particular a Laia, que es con quien yo me he intercambiado en eh, la preparación de este acto Hacía eh, sí, tiempo que no venía por aquí pero este, este local me traen algunos recuerdos, aquí hemos hecho muchas cosas recuerdo cuando aquí se hizo no sé muy bien qué, pero se habló primero habló primero el Durán y luego hablé yo y bueno, fue un acto que yo tengo un recuerdo magnífico de aquello ahora hace dos años Antes de entrar en el asunto, quiero citar dos cosas que me han publicado últimamente, siempre lo hago. En la revista Iglesia Viva, que es en una revista en donde escribe habitualmente de Teresa Forcades, que también viene mucho por aquí, me han publicado el artículo «Movilización, organización popular y ética de la responsabilidad». Yo este artículo lo que hice fue escribir lo que me dijeron que escribiera, es curioso, porque me dijo esto, y había una gran sintonía, ¿no? Es en el número 259 de julio-septiembre creo que en mi página está colgado el artículo exento, ¿no? pero bueno la revista es interesante en sí misma no refleja una posición de sectores de católicos muy enfrentados con la estructura de la Iglesia por ejemplo hay una, un texto de los colectivos homosexuales católicos que quieren ser reconocidos plenamente y que está presionando a la Iglesia en la dirección de ese reconocimiento el conjunto de la revista es interesante y si la podéis conseguir o leer en alguna biblioteca pues estaría bien ¿no? luego en segundo lugar Ya está publicado hace un año, pero aquí, justo en la Cooperativa Integral Catalana, eh, pensamos en hacer un diagrama sobre el Estado español. ¿no? El proyecto cooperativista este pues incluye la autoorganización, es decir, la existencia de eh, estructuras eh, diferenciadas de las institucionales. Entonces, había que explicar qué es el Estado y por qué. Y esto lo ha, lo ha hecho un equipo, yo formo parte, pero bueno, ha sido una cosa simpática, fuimos seis personas muy dispersas, una persona de Galicia, otra de Canarias, otra de Andalucía, alguno de aquí y yo que ahora vivo en Madrid. ¿no? Y bueno, poquito a poquito hemos hecho este texto que, que indica que, que cuando se pone uno pues puede hacer cosas que están bien. ¿no? Es una descripción empírica de lo que es el Estado. O sea, coge los trece ministerios, del Estado español, claro, y lo podéis ver luego en aquella mesa o en la mía de, de los textos. Bueno, supongo que si yo estoy aquí es por mi libro sobre Galicia, que es el libro donde yo me atreví hablar un poco de cómo las condiciones de la lucha por la liberación de los pueblos o naciones oprimidas es distinta ahora, que hace 100 años, el sitio donde yo le dices es esto. Este libro tiene una génesis muy curiosa, yo voy a presentar otros de mis libros allí, surge una conversación y hablando, hablando, alguien me dice del Ferrol, si lo escribes en castellano, nosotros te lo traducimos, efectivamente, o sea, yo lo escribí en castellano y yo lo tradujeron al gallego reintegrado o gallego portugués, que es este. A mí ya me llevaba mucho tiempo dando vueltas en la cabeza la idea de qué sucede en la era de la globalización eh, para las naciones europeas que están en condiciones de desigualdad y de opresión. Esto era un asunto que... Bueno, entonces aquí se trata, en el capítulo último, aunque de pasada, puesto que esto se dedica sobre todo al mundo rural gallego... Bueno, no... Y, es un libro que ha tenido mucha influencia, constantemente me escribe gente, periódicamente me dice bueno pues a, a, se ha movido mucho en ambientes independentistas de allí, en ambientes galleguistas, porque da una interpretación de la historia inmediata de Galicia distinta ¿no? distinta. bueno Galicia es un mundo muy peculiar ¿no? y hasta ahora lo que se había hecho era falsear aquello. Entonces yo intenté sacarlo a la luz y la verdad es que es un éxito está en la tercera edición ya. Y eh, es uno de los libros pequeñitos, pero me ha proporcionado muchas satisfacciones. El problema de la lucha nacional en, en las sociedades europeas hoy es de una complejidad enorme. Yo he dedicado a este guioncillo que tengo aquí muchísimas horas, ¿eh? porque eh, nos enfrentamos a un fenómeno nuevo que es la mundialización mundialización que se llamó globalización, ¿no? Hubo un movimiento antiglobalización que desapareció hace 4 o 5 años que no debía haber desaparecido porque aunque yo no estaba de acuerdo con ese movimiento, pero planteaba problemas muy reales, ¿no? no se sabe bien qué pasó, que aquello club pues, se desapareció, ¿no? La idea era que ese movimiento tenía que afinar sus argumentos, pero no liquidarse, pero se liquidó y así están las cosas, ¿no? Entonces eh Claro, es obvio que, que el capitalismo de hoy no es el capitalismo de hace 100 años, ni las estructuras de poder a escala mundial. Hoy vivimos fenómenos que no se daban hace 100 años. Por ejemplo, el ascenso del idioma inglés, que es impresionante. ¿Cómo podemos hacer frente a realidades que lo están destruyendo todos? Cataluña efectivamente es un pueblo oprimido, Castilla a entender no lo es, pero yo hace la semana pasada hice una charla en un pueblo de Burgos y venía a decir cuánto tiempo le queda al castellano como lengua, cuánto tiempo. Yo entonces desgrané un proceso de sustitución étnica que probablemente elimine al castellano como lengua en cuatro generaciones, cuatro generaciones son 100 años, cada generación se calcula era un ambiente muy castellanista allí porque era un museo era un museo de, de estas cosas aperos de labranza y todo esto entonces la gente que va allí pues va a dar ese plan pero claro yo quería yo soy castellano y quería un poco llamar a la reflexión porque Castilla no puede ser solo eh, tocar la, la dulzaina y mirar un trillo de pedernal no eso es el que pasa de Castilla pero, tiene futuro Castilla en el siglo 21 bueno está por ver el asunto no yo lo tengo muy claro no lo que está pasando son fenómenos únicos en el sentido de su negatividad y esas cuestiones yo ni mucho menos puedo decir que las tenga desarrolladas si alguien ha entrado en mi, en mi blog y ha visto el comentario al diagrama verá que cito dos libros sobre la cuestión actual del proceso mundializador que es un libro de un danés y un libro de dos franceses Bueno, esos libros son densos, son pesados, cuesta trabajo leerlos, pero dan una información muy interesante, ¿no? Ellos no niegan el proceso globalizador, lo único que lo achacan más a los estados que a la empresa multinacional. La empresa multinacional, dicen que en realidad es una derivación de los estados, ¿no? En primer lugar, ¿qué es la mundialización? Bueno, el origen de la mundialización es el final de la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad no se nota en la calle hasta hace 20 años, es un fenómeno nuevo, ¿no? Por ejemplo, lo voy a describir gráficamente. Yo vivo en un barrio súper popular de Madrid, donde tal... Entonces, hay una calle allí donde ves que hay un establecimiento de comida rápida con todos los carteles en inglés. ¿No? Muy probablemente, hace 20 años, ni el 1% de la población de ese barrio sabía inglés. Sin embargo, ahora te topas. Yo cuando voy a ciertos lugares paso por delante. ¿Cómo es posible que este idioma... Este allí, está en un sitio de un barrio muy modesto, y qué significado tiene esto en una perspectiva a largo plazo. ¿Qué está pasando con los idiomas? ¿no? ¿Qué está sucediendo? Entonces, ¿qué es la mundialización? En primer lugar, es una emergencia y constitución de poderes efectivos a escala planetaria. Es verdad que desde lo que los portugueses cogen las carabelas y se van a dar vueltas por el mundo, se empiezan a poner en marcha un proceso de mundialización, pero en realidad eso no es decir, un poder efectivo que pueda operar en todas las zonas del planeta, en los terrenos económicos, políticos, cultural lingüístico es un fenómeno de hace 30 años hace 30 años es cuando notamos que está sucediendo algo que antes no sucedía, por ejemplo ¿no? eh, hay algo como es una película de Hollywood la ven 2.000 millones de personas, 3.000 millones eso incluso antes de la Segunda Guerra Mundial no pasaba la incorporación de África y Asia al mercado de la industria del ocio, hace que un producto que pueden hacer tres personas y diseñar en una oficina y que luego lo hacen en un sitio como Hollywood pueda ser visto por 2.000, 3.000 o 4.000 o 5.000 personas, ¿no? Algo que es estremecedor y que muchas veces no nos paramos a reflexionar qué sentido tiene eso, ¿no? Hay unos poderes políticos muy fuertes, cada vez más fuertes, unos poderes militares y policiales el, bueno la capacidad de Estados Unidos de intervenir en todo el mundo está clara ¿no? hay unos poderes económicos la gran empresa multinacional pues soy cualquier gran empresa multinacional puede tener sucursales y presencia en 120 países, 130 la mayoría en todos y eso claro, todos los procesos de centralización son al mismo tiempo procesos de unificación y de homogenización toda centralización significa una centralización lingüística, cultural, cultural eh porque claro, o sea, la jerarquía en el sistema jerárquico de transmisión de órdenes es un sistema que opera de arriba a abajo y necesita una lengua unificada. Hay datos curiosos, por ejemplo, hoy el ejército español en el sistema de órdenes ya no utiliza el castellano, utiliza el inglés. Es decir, cuando, por ejemplo, se hacen maniobras de los carros de combate o maniobras de aviación, la transmisión de órdenes, el tal, cual todo eso se dice en inglés desde hace ya bastante no he conseguido averiguar cuánto, pero supongo que unos 20 años. Todo esto significa que está viendo unos cambios que tenemos que tener en cuenta. ¿no? Luego, detrás de nosotros quedan procesos como son las luchas anticoloniales de los años 50-60. Estas luchas anticoloniales no han llevado a la liberación de los pueblos, sino a la sustitución del sistema colonial por el sistema neocolonial o semicolonial, según digamos. ¿no? El caso más clásico que yo he estudiado muchísimo, la guerra de Argelia, de 1956 a 1962. Eso no es un proceso realmente liberador. Es la sustitución de una forma de dominación por otra. Es más, allí triunfa el FLN y el FLN crea un poder suyo... Eh, absolutamente totalitario, que culmina con sucesivos levantamientos de masas en los años 80, que son reprimidos por el FLN, significa Frente de Liberación Nacional, con un montón de muertos. En una de las movilizaciones en las ciudades aparecen 500 muertos. O sea, la policía dispara y dispara. Entonces, el FLN eran los que solamente 15 años antes o 20 habían ganado de Francia la independencia de Argelia. ¿no? Claro, todo esto ha originado un sentimiento de qué sentido tiene la lucha cuando lo que hemos hecho es cambiar un sistema de dominación por otro. Entonces, estas cuestiones, claro, eh, es las que yo intento, quizá con no mucho éxito, ¿no? es considerar. ¿Cuáles son los fundamentos tecnológicos de la mundialización? Básicamente, la revolución en los transportes y la revolución en las comunicaciones. La revolución en los transportes permite trasladar a gente muy rápidamente de un sitio a otro de tal manera que ya no tenemos comunidades humanas homogéneas, como eran antes los pueblos europeos, que cada cual en su territorio era bastante homogéneo. ¿no? Ahora mismo, pues por ejemplo, eh, bueno, está llegando una gran población de otras zonas que eh, ellos, claro, no forman parte de la comunidad humana original. Se pueden integrar y se deben integrar, naturalmente, pero los procesos no son tan simples como alguna gente dice. En segundo lugar está la revolución en las comunicaciones. El hecho Internet mismo permite una comunicación rapidísima que hace que ya las distancias que antes se daban no se den. Entonces cualquiera puede hablar con la otra punta del mundo en, en, en un minuto o menos. ¿no? Esto hace también claro que la presencia dentro de Internet de un idioma único para una comunidad mundial única es una tentación. Entonces, ¿qué sucedería con el resto de los semil idiomas que existen hoy? Lo diré, ya hace poco leí un informe sobre la situación de las lenguas en México. En México hay muchas lenguas indígenas, algunas tienen 20, 30 hablantes, ¿no? Y entonces se hacían entrevistas, estaba bastante bien hecho el informe. Y en un momento el informe decía, bueno, dice, aquellas personas pudientes de las comunidades indígenas, no de 20 o 30 eh, hablantes, pero sí a lo mejor de 20 o 30 Dicen, bueno, quieren que sus hijos no aprendan la lengua indígena, quieren que aprendan el castellano. Y a ser posible el inglés, y en algunos casos más el inglés que el castellano. Esto es una cuestión impactante cuando están hablando de comunidades indígenas que están siendo incorporadas, podemos decir, a una realidad mundial, en realidad al mercado mundial, a través de mecanismos como Internet y otros. no Luego hay otro fenómeno importante para el declive de las lenguas, que es la transformación de las sociedades en el sentido de que dejan de ser sociedades campesinas y se convierten en sociedades eh, urbanas. Por ejemplo, aquí, no hace falta decirlo, el centro del catalán es el segundo rural, rural, donde hay un gran uso y un sentimiento de catalanidad más profundo. Si mi investigación es buena, son sobre todo los municipios de menos de 2.000 habitantes los que más se sienten identificados con la idea de lo que del catalán, ¿no? Pero, ¿qué sucede en una sociedad donde lo rural no ya es importante porque se está produciendo un fenómeno de urbanización? 2007 es la primera vez en la historia de la humanidad, el año 2007, donde la población urbana ha dominado sobre la, a la población rural en número. Y este proceso sigue, sigue muy deprisa. Hay que tener en cuenta cómo se crea, por ejemplo, Cataluña o Castilla, ¿Cómo se crea? Se crea en la ruralidad. Si nosotros nos situamos en los siglos VIII o IX, cuando se inicia el proceso de la creación de una comunidad humana nueva, que se llama Cataluña, eso no sucede en ninguna ciudad, ni sucede porque lo mande algún conde por ahí, sino simplemente es una voluntad de la base de crear una comunidad humana que tiene una lengua propia, diferenciada del latín, y que tiene un sistema de creencias, de valores, de lo que está bien y lo que está mal. Eh, yo hablo a menudo de la revolución de la alta edad media, la alta edad media es siglo 7 8 9 10 pero a mí me impresiona mucho, cuando ahora estamos en una sociedad estancada y muerta, que en ese momento se pudiera crear exactamente eso, un pueblo, una realidad humana nueva, es algo impresionante, estremecedor, porque ha llegado hasta aquí, mil años después, eh, en Cataluña se sigue hablando la misma lengua, se sigue teniendo un sistema de valores que se crea entonces, puesto que anteriormente los pueblos romanos habían sido triturados por el, por el Estado romano, por el aparato militar, se había creado una especie de papilla, de papilla humana, de gente deslavazada, que en un momento dado se unifica en muchos lugares a partir de unos rasgos identitarios que se conservan y eso no se hace en las ciudades ni lo manda ningún conde es más, eh, lo, lo hace la gente, eso es muy importante Yo, Bueno como castellano a mí me molesta mucho que me digan Castilla la crea el conde Fernández González no, Castilla la crea el pueblo castellano y Cataluña la crea el pueblo catalán eso Es así. luego existía conde Fernández González y aquí también los otros ¿no? pero realmente esa gente qué, qué función desempeñó yo aquí lo conozco menos pero para Castilla a mí es un, una, una función negativa ¿no? por tanto las sociedades urbanas han demostrado no ser capaces de creatividad aunque por mucho que nos pese la, por ejemplo las corrientes proletarias que han existido en el siglo XIX y XX no han creado una cultura nueva, han creado han hecho intentos, por supuesto han hecho intentos pero la cultura parece que solo se crean sociedades campesinas que tienen un alto grado de libertad Yo leí hace poco un texto precisamente sobre Navarra y ponía muy el acento en este asunto, ¿no? Eh, un, un trabajo muy curioso de Navarra que decía que hasta el siglo XIV las comunidades humanas en Navarra eran sumamente libres porque el Estado no tenía los instrumentos para influir en ellas. Entonces esas comunidades podían crear su propia cultura y su propio sistema de valores casi por completo con independencia del aparato que ya existía institucional. Y esto es así, esto es indudablemente así, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, absurdo que se diga que Cataluña, alguna gente lo dice, hace acto de presencia en la historia cuando el conde Borrell Segón, en el año 987, se niega a jurar, a prestar juramento a los monarcas post Esto es una cosa de libro que no, no sabemos en qué momento nace Cataluña, pero nace en el momento que hay eso, un colectivo que tiene una idea del mundo similar, una lengua similar y un sistema de valores igual. Entonces es ahí cuando podemos decir que Cataluña existe. ¿no? Luego después, como sabéis, la, tenemos que esperar hasta finales del siglo XI para que aparezca un texto... Eh, escrito en catalán completo pero eso no tiene importancia porque la revolución de la alta edad media no es una revolución de libros sino una revolución de palabras se hace desde la palabra, desde la cultura oral la cultura campesina hasta hace muy poco ha sido una cultura oral esto se ha, se ha cambiado ¿no? hay un libro por ahí que dice hemos pasado en Europa de la cultura oral a la cultura escrita y ahora estamos pasando a la cultura cibernética, y es verdad. Vale, ¿Y entonces esos cambios qué significan? ¿no? ¿Qué significa la cultura cibernética para algo que ha sido creado en otras condiciones muy distintas? ¿no? Entonces, eh, el sistema actual de poder, a nivel europeo, de una centralización extrema. Sus, sus dos características son jerarquizado y centralizado. Más centralizado que nunca más jerarquizado. Incluso en el terreno lingüístico, hipercentralizado. Dos datos más. Aunque la Unión Europea la potencia dominante, el estado dominante es Alemania, Alemania no opuna por imponer su lengua, admite perfectamente el inglés como lengua, y es la lengua básica en las funciones de Bruselas. Y al parecer China, que es la potencia que se pone a, a la superpotencia, que se pone a la potencia estadounidense, tampoco está dispuesta a imponer el mandarín, sino que está dispuesta a aceptar el inglés. Entonces, en una situación de un proceso de homogenización lingüística súper rápida, ¿qué, ¿qué le queda a las lenguas de de pueblos o de naciones pequeñas o incluso a las grandes ¿no? ¿y qué significaría esto si partimos de la idea que una lengua refleja una, una concepción del mundo, un sistema de valores y una forma de estar en el mundo, ¿no? entonces cada vez que se, que se pierde una lengua pues entonces se pierde una forma de diversidad y pluralidad del humano y vamos hacia un sistema en el que una sola lengua, una sola cultura claro, cuando bueno tenemos que actuar en perspectiva estratégica Pero yo voy a hablar de, más bien en Madrid, por ejemplo, el PP ya ha creado escuelas bilingües y ya hay una clase media que es bilingüe castellano-inglés. En mi opinión, el proceso de sustitución lingüística se daría a finales del siglo XXI. Si no sucede algo muy importante, que vuelva a considerar que lo fundamental tiene que ser la base, tiene que ser el barrio, tiene que ser el pueblo y no la pirámide del poder. Es decir, si no hay una reversión desde arriba abajo, si el poder no vuelve a estar en lo local, no podrá eliminarse o frenarse esta tendencia a la centralización, ¿no? También es verdad que hay mucha gente que le parece bien, aunque a veces no se atreven a decirlo, dicen, bueno, no pasa nada, ¿no? Una humanidad unificada por el idioma, unificada por la cultura, que es malo, no? Pues bueno, sería una humanidad extremadamente empobrecida, ¿no? muy empobrecidas y además sometida a unos poderes totalitarios el día que eso pasara estaríamos ante una tiranía mundial ante una dictadura mundial daros cuenta que hasta ahora había muchas dictaduras y siempre la gente podía escaparse de un sitio a otro no por ejemplo aquí cuando el franquismo siempre la gente se iba a Francia y te escapabas un poco ¿no? pero qué sucede el día que haya una, una única dictadura mundial donde no puedas irte a ningún lado ¿no? entonces sería la dictadura perfecta porque no te puedes escapar ¿no? vamos a ver, la relación entre los estados ha cambiado también Antes lo que había eran alianzas de Estados, ahora lo que hay son piñas de Estados. La Unión Europea ya no es una alianza de Estados al estilo antiguo, que se firmaba un tratado y ya está, no. La Unión Europea es una piña de Estados en donde esos Estados ponen en común una parte muy importante de sus instrumentos de soberanía. Todavía no han puesto del todo el aparato militar, pero quizá lo pongan pronto. ¿Eso qué significa? Que se está haciendo un proceso de concentración de los Estados. Esto es una característica del proceso mundializador. Decir, ya no es como antes en que había un estado y otro estado y otro estado ya no, entonces estos son procesos integrados, unificados que en realidad no sabemos bien a donde nos van a llegar. yo por lo menos no lo veo ¿no? luego además la Unión Europea se subordina en muchos terrenos a Estados Unidos y forman un bloque que antes también sucedía pero los estados tenían un grado todavía de autonomía que hacía que el proceso de mundialización no fuera tan importante esto es lo que yo llamo poliestados o sea estalo, estados múltiples en estas condiciones, claro, eh, lo que se busca son procesos de unificación crecientes, crecientes no solamente no solamente en, en la lengua, sino también en la concepción del mundo. Por ejemplo, una pérdida cultural importante, yo que soy aficionado a ello, es la pérdida de la cultura culinaria. La cultura culinaria es muy importante, por ejemplo, la, lengua, eh, la, la cocina catalana es muy muy distinta de la castellana, y entonces es muy agradable bueno yo tengo un libro hago lo que puedo ¿no? tampoco hago mucho pero pero ahora bueno, muy distinta muy distinta ¿no? cuando te das cuenta los ingredientes la forma de, de cocinar no realmente cuando las, los sitios de comida rápida lo invaden encontramos dos fenómenos que toda la diversidad culinaria de la humanidad se está perdiendo y en segundo lugar que ya no encontramos satisfacciones puesto que aquí o en Pekín o en san francisco tenemos la misma comida exactamente la misma ¿no? eso significa un, una Claro, ya no merece la pena ir a ningún lado ¿no? es como dice uno, dice dentro de 50 años no tendrá sentido el turismo porque todo será igual ¿no? hace poco leí una, una cuestión muy interesante que decía que en Barcelona ya se, habían, se estaban arreglando a ciertas zonas prescindiendo del casco antiguo prescindiendo de su autenticidad histórica y eso es lo que se buscaba es que hicieran bonita de cara al turismo ¿no? y que se formara ahí como una especie de, de, de, de decorado, de película ¿no? que aunque eso no fuera muy auténtico pero el caso es que gustara a los turistas ¿no? Pero claro, si ya una vez que ves este grado de inautenticidad entonces empiezas a preguntarte que si ya no va a quedar nada auténtico para que ir a ningún lado, ¿no? Puesto que lo que vas a ver solo son ficciones y fantasías, ¿no? La apoteosis del inglés, ya lo he citado, esto es una cuestión muy, muy importante y luego eh, está también la integración de la compañía multinacional. La, economía, la compañía multinacional es un monstruo Eh, daros cuenta que el capitalismo, claro, ha operado por un sistema de fusiones, ¿no? que es muy importante para la realidad catalana. Hace 100 años había muchas pequeñas empresas, y entonces operaban en condiciones de mercado limitado, se exportaban un poco, pero pero no, muchas, ahora ya no. Ahora, todo eso ha, ha, ha habido constantes fusiones, constantes fusiones. Por ejemplo, otro día en Burgos me dijeron que la Caja Burgos, que es una creación del mundo rural burgalés, un poco con la influencia de la Iglesia y tal, fue absorbida hace dos años por Caixabán, no por lo que es la cacha de aquí. ¿no? Entonces te quedas un poco así, no porque claro, eh, yo desde mi hija de infancia me recuerdo allí en Caja Rodal de Burgos, claro ya había yo notado que los carteles habían desaparecido, ¿no? entonces era un proceso de unificación creciente y entonces al frente de todos esos monstruos se pone a directivos que toman decisiones que en realidad no son de ninguna parte, porque ahora mismo ya un directivo de, de CaixaBank ni es catalán, ni es de Burgos, ni es de ningún lado, es una personalidad como una pátrida sin raíces, que lo único que tiene es el objetivo del beneficio, ¿no? Eso no sucedía antes, a lo mejor, porque todavía era gente que se sentía identificada con la realidad catalana, pero ahora ya habéis visto que han cambiado los estatutos, muy ¿no? interesante, de Caixabán, y han establecido que su marco de acción en la totalidad del territorio, ya se citan ahí, eh, un poco, eh, Cataluña, de una manera marginal, ¿no? También es verdad, claro que ellos tienen 14 millones de pequeños eh, ahorradores dentro de sus de los cuales eh, una parte importante, 60% son de fuera de Cataluña ¿no? Entonces, bueno, esa... pero claro, ¿por qué? porque se han dado un montón de decisiones sería muy interesante recorrer la historia de la Caixa desde que nace hasta hoy viendo absorciones, fusiones con... en realidad es una gran multinacional y las multinacionales operan a nivel mundial y no son de ningún lado o sea, incluso tiene inversiones en directa o indirectamente ¿no? esto significa que claro las burguesías nacionales que eran distintas unas de otras y que todavía tenían un sentido ¿no? de, lo, de lo propio pues ya no lo tienen porque ya no son de, de ningún lado, por ejemplo cuando vemos aquí la Sagrada Familia pensamos en Gaudí, Gaudí para mí es un gran genio no, no me gusta usar la palabra genio porque pienso que, pero cuando lo ves siempre te sobrecoge, yo he estudiado bastante la, la escultura, a mí me interesa mucho la escultura, y la verdad que él y su equipo era genial, ¿no? Ellos, como sabéis, ellos son impulsados en parte por la burguesía catalana, bueno, hoy no, no podía haber porque ya no hay una burguesía catalana que tenga un sentido de pertenencia a la tierra que tenga más raíces porque todo eso se ha ido como desmirando y convirtiendo en algo que pero yo, ahora mismo las grandes multinacionales que no sabemos cómo llamarlas catalanas, españolas o lo que sea pueden estar más pendientes de lo que pase pues en Malasia, por ejemplo, donde pueden abrir unas minas que lo que pase eh, al lado de donde eran sus abuelos que probablemente ni les importa ni les, ni les suena nada, ¿no? esto claro es un inconveniente cultural tremendo si consideramos además que hoy la cultura no se elabora de abajo arriba la cultura no es la sabiduría del libro la cultura es aquellas cuestiones que estructuran la vida humana entonces la revolución de la alta edad media que es uno de los sus o Momentos, es el nacimiento de Cataluña, entonces da respuesta, es una, una revolución de la cultura, porque da respuesta a todo, que hacer ante el nacimiento, cómo considerar la muerte, cómo el envejecimiento, qué hacemos con el mundo rural, cómo construimos las casas, todo eso es lo que hace la cultura, no cómo se trata la gente entre sí, toda la serie de dichos, refranes, historias, todo eso, se creó una gran sociedad de la cultura, lo que pasa es que era una cultura oral, la cultura oral y no una cultura escrita, la cultura escrita no la querían porque era la del Imperio Romano entonces el Imperio Romano les había hecho muchas pílulas y ellos querían hacer una revolución ¿no? pero ahora ya no es así ahora ya las comunidades humanas no crean cultura, no creamos cultura esto es muy importante, la absorbemos eh, yo en Galicia hice un viaje y fue un debate muy interesante con un amigo ¿no? y él me lo dijo y dice lo he entendido Félix, ser culto no es absorber lo que dicen los libros sino tener capacidad reflexiva y una mente creativa frente a los problemas de la realidad digo hombre, claro no sé si entendéis, pero entonces esto es volver a lo que fue la revolución de la Alcada Media, ¿no? no nos vale de nada saber recitar libros y libros si luego no sabemos resolver los grandes problemas de nuestra época ahora nos encontramos con problemas terribles, la pérdida de cientos de culturas, de miles de culturas no ahora todavía, pero ya la cultura catalana, la cultura castellana dan eh, expresan senilidad, ya no son creativas ya no hay un Gaudí eh, que haga esas cosas y entonces claro, si la lengua es el vehículo de la cultura y estas sociedades ya no son creativas, las cuestiones se ponen bastante negras porque luego tendremos que ver con qué estrategias podemos hacer frente a la mundialización, de qué manera podemos evitar que el proceso de mundialización destruya cosas ¿no? bueno, entonces eh, los pueblos se van diluyendo y esto es una diferencia fundamental Mirad, cuando eh, el franquismo asalta Cataluña en el año 1939 eh, que, bueno, España, en España, la forma de franquismo ni a los más delirantes franquistas se les ocurrió que pudieran destruir Cataluña la podían dominar pero no tenían instrumentos para destruirla es decir ellos no podían entrar en el hogar de la gente no podían hacer que la gente dejara hablar el catalán aunque fuera escondidas, o sea, no tenían los instrumentos tecnológicos y económicos y de organización social que lo permitieran por lo tanto, ellos delinean una estrategia de opresión mientras que ahora hay una diferencia fundamental, ahora la estrategia más bien es de destrucción es la, lo, ese es el cambio sutil vamos a ver, si un esclavo es esclavo, su amo si no le quiere matar es esclavo pero vivo pero ¿qué sucede si en un momento el amo llega a la conclusión que no le interesa y empieza a no darle de comer? entonces ahí ya empieza a tener un problema que es no solamente el de la libertad sino también el de la existencia entonces cuando estamos asistiendo a un proceso de mundialización de las lenguas, de las culturas que realidad no hay una cultura mundial, por ejemplo, no hay una multiculturalidad, hay una subculturalidad inventada por la industria del ocio yanqui o de pocos países más que agota y destruye las culturas locales. Aquí, tanto como en la selva del Amazonas, a una comunidad indígena que sean 500 personas de maneras distintas, pero en esencia es lo mismo. ¿no? Si uno baja, viaja por África, yo no lo he hecho, pero un amigo mío que es muy aficionado puede llegar a la aldea más perdida de, de, del centro de África y allí te encuentras la radio cantando las mismas cosas que aquí. Dice, ¿no hay diferencia? Dice, en general el 97% de lo que suena allí es en, en inglés. ¿no? Entonces, esa diferencia es sutil, es decir, Ahora mismo ha habido un cambio de estrategia. La estrategia ya no es el asalto frontal, la represión, eh, ya no es eso, sino el, es una estrategia de dominación indirecta que lo que busca es realmente la disolución de las culturas diferenciadas y la destrucción de las comunidades humanas que son distintas para crear una realidad homogénea a nivel planetario. ¿no? Eso ya se hace aquí cuando se hace el Estatuto de Autonomía. ¿no? El Estatuto de Autonomía ya va en esa dirección, se había llegado a la conclusión que ya no era necesario llevar adelante el proyecto del franquismo, que había formas indirectas que podían ser incluso más eficaces contra la cultura y la lengua. Entonces, antes las naciones oprimidas podían existir como oprimidas, ahora ya no pueden existir como oprimidas. Lo que se está haciendo es... Por ejemplo, hay datos inquietantes, yo aquí en Cataluña no sé, pero el otro día yo he hablado con una amiga mía vasca y decía hay un dato que dice que el 60% de la gente joven vasca menor de 30 años se maneja bastante bien en inglés. Yo leo eso y la sensación que me produce es de temor. Eso me produce temor. ¿no? Porque claro, no le... y daros cuenta, no podemos prohibir a nadie que aprenda el inglés, el inglés es un conocimiento, etcétera, etcétera, pero claro, sabemos la ambigüedad de todo lo humano y lo que puede salir de ahí en un momento dado, ¿no? Porque eso, eso es así, ¿no? Entonces, bueno, le hablé con ella y me dijo que efectivamente ella eh, compartía mi idea, ella es Calduna, la casa siempre nos queda y tal, ¿no? Entonces, claro, eh, la cuestión está es daros cuenta cuál es la estrategia, ya lleva 30 años. La estrategia es ampliar el conocimiento de la lengua en Cataluña, igual en Galicia. Eh, en Galicia, voy a decir una cosa, me acuerdo una vez que hicimos un acto en Lugo, en un local indepe allí, y, y a la salida uno de los chicos me dijo, sí, hay un estudio, y dice, lo que tú dices es verdad dice, hay un estudio, al gallego se le dan 60 años de vida dice, siempre que consideremos el gallego de la comunidad autónoma dice, bueno, siempre quedará el gallego portugués y el gallego brasileño dice, pero considerando aquí 60 años el estudio es serio, yo lo he leído y tal y dije, joder, haberlo dicho porque si tú hubieras intervenido tú eres de aquí, yo no soy gallego hubiera sido más creíble decirlo, ¿no? pero claro, el problema está cuando en las nuevas condiciones de las luchas de los pueblos por su persistencia entendemos que todo es como si fue, sucediera hace 100 años si no es así, ¿no? porque ahora la estrategia no es la de hace 100 años es decir, la estrategia y en Galicia y en Euskal Herria también es la siguiente que todo el mundo conozca la lengua pero que nadie la valore emocionalmente una lengua se puede entender como un saber técnico como algo que es estos raíces y te ata a una historia a un saber, a algo que es a una comunidad humana lo puedes dominar simplemente como un saber técnico que es un saber entre otros Entonces, esa es una diferencia fundamental. Una vez que ciertas lenguas empiezan a entrar en este ciclo de un saber por el cual ya no es necesario, digamos, luchar, entonces se produce el fenómeno de la disminución del uso. Aquí ya lo sabéis, la típica gente adolescente que le dan las clases en catalán, pero cuando sale al recreo, cuando sale al recreo usa el castellano. ¿no? Eso es un fenómeno muy difícil de parar, muy inquietante, pero claro eso sucede también en Galicia por ejemplo, hasta hace, en el año 1929 la primera vez, según estadísticas que la lengua de uso eh, mayoritaria entre la gente joven había dejado de ser gallego y había pasado a ser el castellano luego, cuando la gente sale por ahí de charla o está en un bar y tal, por primera vez en la historia <coughs> pero son muy muy inquietantes ¿no? eh Ahora mismo incluso en un momento de crisis económica cuando de los diversos territorios del Estado la gente joven se ve obligada a emigrar o bueno, dejémoslo ahí, yo creo que no se ve a emigrar pero bueno, yo estoy en contra la emigración claro el interés por el inglés se refuerza si alguien quiere irse a, como conozco yo un caso a trabajar a Australia, pues su interés por el inglés súbitamente crece yo observo ahora mismo que ya no hay interés por lo dominar el castellano bien en Madrid, yo hablo de Madrid, ¿eh? no se lee como todavía se hacía hace 30 años no se leen los clásicos, no se busca una buena expresión entonces, ¿qué significa de cara al castellano? que son 500 millones somos 500 millones de hablantes ya no hay esa preocupación y no va a haber una buena literatura pero en 10 años vista es una buena poesía porque es obvio que ya la gente ha dejado de valorar el castellano esto es una cosa sutil que lo notas lo notas hablando la gente es una minoría muy pequeña en la que se esfuerza en dominar el idioma en Madrid entonces, claro ¿qué nos espera? pues nos espera una degradación de la lengua una vez degradada esta lengua va a ser más rechazada y cuando, entonces es una pescadilla que se muerde la cola entonces va a ser menos valorada y se va a degradar más claro ahora mismo por ejemplo veamos cuáles son los pilares del catalán son el sistema educativo eso se cree el catalán, a escuela ¿no? pero el sistema educativo está en crisis repele ¿por qué? porque es una intromisión del Estado en la vida de la gente el sistema educativo estatal no es aceptado Siempre hay chicos rebeldes y tal, y ah, es un rebelde y tal, sí, claro, pero, joder, es que la escuela es insoportable. La escuela estatal es insoportable, en todas sus variantes, ¿no? Entonces ese conflicto es permanente y todo lo que se hace institucional, tarde o temprano choca con la gente, por muy bueno que sea. Eso no quita que hay gente que hace una labor meritoria, como profesores, que enseña y tal, muy bien. Pero, en definitiva, la contradicción entre el pueblo y las instituciones del Estado permanece. Y eso se manifiesta siempre entonces sucede que el sistema educativo no es un vehículo adecuado para resolver un problema lingüístico en las condiciones estas en segundo lugar está la familia la familia también está en desintegración hasta la, bueno, pues eh, los abuelos y abuelas era una cosa que exigía, que mantenía ¿no? las tradiciones, pero eso está también la familia, hemos pasado de la familia extensa la familia nuclear, ya la estamos pasando la familia nuclear a qué pues no sé a qué se está desintegrando la familia ¿no? es otra de las cosas que están pasando y luego están los partidos independentistas no pero claro, estos partidos tienen un inconveniente muy fuerte que en el terreno social no aportan nada o sea, es decir, aquí leen sus cosas y bueno pues eh, lograda la independencia, supongamos las relaciones sociales, las relaciones de producción seguirían siendo las mismas eso claro, para alguien de la calle dice bueno pero ¿qué cambios reales va a tener mi vida? ¿va a haber algún cambio? ¿voy a dejar de ser un trabajador asalariado, yo que siempre he hecho tanto contra el trabajo asalariado y quiero seguir haciendo porque me parece una de las peores pesadillas de la humanidad hoy aquí el trabajo asalariado, nadie lo discute, con lo cual claro, desde muchos sectores ven el cambio a la independencia simplemente como un paso de una sociedad a la misma sociedad con otras etiquetas, ¿no? Todo esto hace que mucha gente se desentienda del proceso e incluso que la gente que puede llegar en un momento a considerarse independentista, no encuentre en su interior una fuerza enorme para eh, luchar con más fuerza. En 25 años sucedió otro problema gordo, la generación que hizo que hicimos la transición, yo la hice allí en Madrid, pero la que lo hizo aquí, esta generación tiene el recuerdo de la lucha por el catalán muy fuerte pero esta generación, por la leyes de vida desaparecerá en 25 años para ellos el catalán da todavía algo por lo que se luchaba, para la gente joven el catalán es algo que te han dado aquí hay una diferencia sustancial no algo que has peleado por ello y lo tienes sino algo que simplemente está ahí que has recibido sin más esto es una percepción muy distinta ¿no? la estrategia de dominación ha cambiado esto, por ejemplo, donde se ha conseguido un gran éxito, entre comillas, claro, para ellos, es en el rosellón En el Rosellón vamos a ver si recuerdo los datos, el 30% de la gente sabe catalán, lo sabe, pero solo lo habla el 8%. Esto es el proyecto, el proyecto, claro, es decir, para que una lengua muera, no puede, o sea, el proyecto franquista no podía triunfar, porque una lengua no se puede quitar a punta de pistola, tiene que haber un proceso interior de abandono, de abandono paulatino, sea de que la gente sea libre, entre comillas, para hablarla pero no la hable. Cuando eso se da en una lengua, entonces ya hay que decir, cuidado, está pasando algo muy gordo. Yo recuerdo cuando vine aquí hace tres años, una conocida me decía, no sé por qué, me decía en castellano, ella hablaba siempre catalán, dice, ahora a la gente en Barcelona le da por hablar en castellano. ¿No? Bueno. Detrás de eso hay procesos muy, muy, muy complicados, ¿no? ya sabéis que cada, cuando se hacen estos estudios de uso lingüístico en, toda, en, en Barcelona, sí, cada vez es menos la gente que usa el catalán como primera primera lengua. ¿no? Entonces, la estrategia de destrucción, violen, de destrucción no violenta puede ser de una extrema eficacia. Ahora mismo los sistemas de dominación pueden hacer estrategias de una sofisticación enorme. ¿no? Estrategias maravillosas que te quedan eh, aterrados porque, claro, tienen unos recursos tecnológicos, económicos enormes. ¿no? Quiero decir algo de, de la cuestión del catalán la escuela. Esto es la consigna contra el franquismo y es lógica. Claro, si tiene que haber una escuela, pues tiene que ser en catalán, obviamente. no Y nadie propone lo contrario ni nada de eso, pero tenemos que ver los problemas que esto tiene. Vamos a ver, vamos a ir desgranando todo el entramado de fondo que hace que esto no sea una vez que se ve claro tan bonito y tan perfecto como parece, ¿no? En definitiva resultaba que lo que esto quiere decir que el Estado español, porque la Generalitat es solo un departamento del Estado español, se va a encargar de gestionar y salvar al catalán. Esto puede ser que en un momento no se vea en la calle, pero esta contradicción existe, o sea, el Estado español se hace cargo de la salvaguarda y el mantenimiento de la lengua catalana por lo pronto ahí ya está todo preparado para que salte chispas ya no es tarea del pueblo de Cataluña sino es tarea de las instituciones que a su vez cobran y reciben sus ingresos, que primero pagan por supuesto a Madrid, pero luego dependen financieramente ¿no? entonces esta cuestión, esta delegación, se hace un fenómeno de delegación que bueno, a mí alguna gente me ha descrito cuando se pensó que el catalán a la escuela ya era algo que las instituciones, la Generalitat, tendría que resolver. Y no la persona, y no debía de organizarse la sociedad catalana para el combate por la lengua, y por la cultura y por la historia. Eh, la crisis del sistema educativo arrastra todo y arrastra también al catalán la crisis ahora mismo el sistema educativo ha perdido toda la credibilidad que tenía toda mucha de 30 años o sea, tener un título universitario no significa gran cosa eh, las enseñanzas medias están mal vistas entonces, claro, imaginemos una persona de 15 años en algún instituto eso lo recibe en un paquete no recibe todo eso como un paquete y el paquete es todo esto no es mi mundo y tal ¿no? eh, el catalán está en la enseñanza pero en la vida lo que la gente se encuentra cada vez más es el inglés y el castellano con lo cual, claro, in inevitablemente hay un proceso de desvalorización eh, la plataforma educativa no la no es suficiente para la salvación de una lengua porque ahora hay muchas más cosas es decir hace 100 años es verdad que la escuela y la prensa eran casi todo ¿no? si teníamos una escuela en catalán y una prensa en catalán pues ya casi estaba salvado pero no es así ahora eso es solo una parte Está el cine, está, está pues, el, fin, el hecho mismo de que cada vez más, creo, gente que prefiere ver las películas en inglés porque así mejora su inglés y no en ninguna lengua peninsular, ¿no? Esa es una tendencia creciente entre la gente que tiene entre 20 y 25 años, ¿no? Las consignas del catalán a la escuela desmovilizó la sociedad. Y aquí nos encontramos con un problema eterno, que es la idea de que el Estado nos salva, que luego vuelve a aparecer en el ¿no? O sea, los estados no salvan. Los estados en, a lo largo de la historia son, son eficaces coercitivamente. Incluso el estado franquista, que era fortísimo, nunca se planteó porque no podía la destrucción completa de la lengua y la cultura catalana. Los estados no tienen la fuerza que se creen. Lo que tienen verdaderamente fuerza son los pueblos. Los pueblos autoorganizados pueden hacer cosas maravillosas solo con que se autoorganicen y confíen en sus propias capacidades. Entonces, hay una cuestión fundamental que es que, que es a, a llevar el enfoque del asunto desde lo estatal a lo popular y tiene que volverse otra vez a plantear la cuestión desde el pueblo y no desde eh, las instituciones ¿no? las soluciones estatalistas no son soluciones eso lo vemos en todo por ejemplo el intento ecologista de resolver por medio de leyes la crisis medioambiental pues bueno, pues ahí está la crisis medioambiental más potente que nunca no todo lo que ha sido una avalancha de leyes de protección medioambiental han acabado prácticamente en nada. ya en uno de mis libros estudio la directiva sobre aves, que es famosísima, del año 79, que se impone una directiva por protección de las aves muy severa. No sé cuántos años después, pues podemos casi explicar que la mayoría de las aves europeas desaparecerán en tal año, porque están desapareciendo al ritmo, me parece, de una especie cada tres años. Entonces, es decir, primero nos tenemos que, de, de, que curar de volu del voluntarismo este estatista el Estado no tiene la fuerza porque en definitiva el Estado es una máquina que no conecta de muchas maneras con el pueblo ¿no? por tanto, ahora mismo podemos adoptar dos posiciones en el momento de la mundialización podemos ver a las sociedades europeas no solamente a Cataluña y está el caso de Gales, está el caso de Bretaña eh, que yo he estudiado también bastante bueno que habla una lengua celta muy interesante Eh, pero ¿cómo lo cómo lo enfocamos? la cuestión está primero admitimos una Europa unificada en inglés que eso puede ser cuestión de 50 años o bien nos planteamos recuperar una Europa en donde lo que exista verdaderamente sean pueblos diferenciados con pluralismo cultural y pluralismo lingüístico esto tiene que hacerse a partir de una confianza en los pueblos y no de una confianza en las instituciones y en los estados porque veamos aquí quien ha planteado lo del referéndum de, de independencia es quien lo ha planteado lo ha planteado básicamente la partitucracia catalana un de instituciones ha planteado las instituciones ¿no? entonces vamos a ver qué eso, eso qué significa de una manera institucional porque si no podríamos volver otra vez a eh, considerar que la cuestión de la, de la salvación de de la cultura catalana por medio de las instituciones es el remedio, ¿no? Por tanto, ahora, además de la lengua, hay una cuestión que yo he echo de menos, que es, vale, eh, no solamente está la lengua, sino también está la cultura. Por ejemplo, Cataluña tiene una historia riquísima, la historia de Cataluña, es una de las más ricas de las comunidades europeas, comunidades populares, ¿no? Aquí se conserva, siempre lo digo, pero es que a mí eso me maravilla. Cataluña solo conserva más documentación medieval que todo el resto de Europa Occidental junta, ¿no? Eso es debido a un proceso curioso, por lo cual, desde hace cientos de años, en eh, Cataluña se da un apego a la propia cultura que hace que, en vez de pasar como en otros sitios, con un documento que estaba apolillándose, se dejaba morir, aquí se copiaba y se copiaba y se copiaba. Entonces, eh, es curioso, ¿no? Esto es una cosa que, cuando te preguntas por qué, no es capaz de saber por qué, pero bueno, es muy interesante, ¿no? pero eso tendría que ir una gran creatividad una gran creatividad en el estudio de la historia. Yo pienso que la historia de Cataluña tiene algunas claves fundamentales para la comprensión de lo que sucede en la Alta Edad Media. Sin embargo, los estudios de historia no están siendo ni mucho menos lo que deberían ser. ¿no? Eh, llegados a este punto diré que ahora mismo, ah, yo he visto desde fuera, claro, tener mi posición, el independentismo catalán actual institucional es más bien superficial tiene poco contenido y tiene un elemento de frivolidad ¿no? pero claro de qué manera las, eh, los pueblos europeos y las naciones europeas pueden sobrevivir no limitándose a defenderlos tienen que entrar en un proceso de ofensiva es decir ahora mismo tiene que estos pueblos tienen que volver otra vez a plantear fórmulas válidas para hacer frente a la gran crisis general de Europa volver otra vez a ser creativos no podemos solamente defendernos no podemos solamente decir de salvamos la Cataluña de hace 50 años porque no, eso no es salvable solo cuando otra vez en, el, en catalán y a partir de la historia se vuelvan a dar respuesta a los problemas de nuestra época y eso exige una gran creatividad, que es lo que se hace en realidad en el nacimiento de Cataluña tenemos una Europa convertida en una papilla ahí desde de, un caos en la caída de los, de los imperios conquistadores primero el romano, luego los imperios germánicos y luego el imperio islámico deja a Europa totalmente destrozada entonces hay que volver a definir todos los aspectos de lo humano y esa es una definición tan buena que un milenio después eso funciona entonces ahí en un momento de caos se van buscando fórmulas desde la convivencia hasta todo, hasta el comunal los sistemas asamblearios se va estableciendo Entonces yo creo que la única salvación para los pueblos europeos, para las naciones europeas a largo plazo, es volver otra vez a retomar, es un proceso refundacional. En lo que a mí respecta como castellano, yo tengo claro, que recordar que Castilla eh, con la J y la Dulcaina y el Trillo, eso no está agotado, es bonito y está bien, ¿no? Porque así han vivido mis abuelos y todo esto, pero eso no puede ser porque el movimiento el globalizador lo que está haciendo es decirnos una manera de vivir, es decir, una manera de vivir basada en el trabajo asalariado, en la homogenización total, en la sujeción del individuo a estructuras que no les ya capaz de controlar porque están tan arriba y son tan potentes. ¿No? Entonces, vamos a ver cómo volvemos a redefinir. Esto claro es una tarea inmensa, claro, cuando lo piensas sudas, pero vamos a ver. La salvación de los pueblos europeos solo puede hacerse si estos pueblos entran en un periodo de creatividad y eso significa la revolución. La creatividad tiene que ser un proceso de eh, reformación al principio de propuestos y luego en un momento de crisis eso se tiene que hacer ¿no? porque realmente las élites del poder actual a nivel mundial son muy creativas por desgracia nuestra están diseñando una cultura una infracultura mejor dicho están diseñando una manera de trabajar un trabajo de esclavos cada vez más a medida que se desarrolla la empresa multinacional se genera cada vez más y más un, un es... porque claro el trabajo asalariado de hoy no es el de hace 100 años es algo muchísimo más horrible ¿no? Donde nadie conoce a nadie, nadie se trata con nadie, todo el mundo está hundido. Son procesos crecientemente destructivos del humano, ¿no? Entonces, la reformulación del humano tiene que volverse a hacer en las culturas europeas, en los pueblos europeos. Pero, ¿cómo? Claro. Pero es mejor saber que no se puede hacer eh, de otra manera. Por ejemplo, eh, ahora volvamos a algunas cositas de lo que aquí se ha planteado, ¿no? La, el lanzamiento de la cuestión institucional eh, por la independencia lo hace primero la partidocracia tenemos que tener en cuenta que ya no existe una gran burguesía catalana interesada en el asunto si rastraís un poco la opinión de la gran empresa, la gran empresa no está por ningún proceso independentista todos los grandes poderes se ponen a eso yo he traído aquí papeles pero bueno eh, no está por ejemplo ni, ni el Isidre Fainé que es el director de CaixaBank que es la tercera gran empresa multinacional a ver al permitir que la llama española después que ha cambiado sus estatutos ni Caja Sabadell ni todos estos ellos han dicho que no eh, si acudimos a la situación de la Unión Europea la Unión Europea en julio pasado hizo unas declaraciones de bien claras Ángela Merkel que, en donde calificó textualmente a Cataluña de región o sea, textualmente dijo que era una región y que la unidad era esencial y tal Eh, si acudimos a la OTAN pues la OTAN no quiere saber nada de esto Obama también hizo saber que le quiere una Europa unida para hacer frente a los desafíos que vengan que él no quiere decir pero ya sabemos por eso ¿no? entonces, en realidad, ¿quién está hablando? los portavoces políticos del proceso mundializado ¿no? Eh, ahora bien por tanto, mi primera versión es que no hay una base económica para una Cataluña independiente puesto que no hay una estructura económica que esté dispuesta a ello Eso no significa que en un proceso muy fuerte de lucha el pueblo catalán pudiera lograrlo, quizás sí, pero claro, no a partir de un referéndum. Hay otra cuestión que podría dar quizá algún resultado y que sería una salida a lo Gandhi. ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en vez de votaciones que no, no son resolutivas, porque no lo pueden ser en las condiciones que se hacen, por ejemplo, un llamamiento a la Iglesia indefinida, hasta que todo el aparato militar, policial, administrativo y tal saliera de Cataluña, ¿no? Eso podría ser eficaz, una huelga general indefinida, y luego una solución en que cientos de miles de personas de Cataluña iniciaran una huelga de hambre, bueno, un poco lo que hizo Gandhi, ¿no? Cuando la independencia de la India, ¿no? Pero claro, nosotros sabemos perfectamente que eh, los partidos políticos que están metidos en este asunto están vinculados por mil lazos a una... Al capitalismo, ¿no? y no querrían ni mucho menos, no ni hablar de este proyecto ¿no? ellos no quieren ni una huelga general indefinida, ni una huelga de un minuto, ¿no? pero esto podría digamos, claro, el pueblo catalán también tendría que estar dispuesto a entrar en un choque muy fuerte, porque esto ya no sería el choque entre Artur Mas y Mariano Rajoy, sino sería un choque entre el pueblo y el Estado español no un choque fuerte y habría que hacerlo en un momento, eligiendo un momento y haciendo una estrategia y tal aquí me queda la duda pero el resultado de eso sería una Cataluña con Estado eso ¿qué significaría eso? ¿realmente esto motivaría a la gente? porque claro, nosotros ahora examinamos que han hecho los Estados el clásico ejemplo más dramático de todo es el caso de Irlanda Irlanda se independiza después de muchas luchas y de muchas muertes de Inglaterra, ya no me acuerdo cuándo pero 16. claro ¿cómo? 16. el 16, ¿no? Pero el gaélico no ha sido salvado. El gaélico, que es una lengua maravillosa, porque es la lengua de los antiguos pueblos celtas de Europa, muy parecida a muchas lenguas que se hablaban en la península ibérica y que los romanos destruyeron, en realidad está en una situación deplorable. ¿no? Ya sabéis que se subvenciona la gente que habla gaélico. ¿no? No sé, si habla algaélico en tu casa te pagan, ¿no? Pero realmente, el, bueno, la fórmula no ha servido para nada, algaélico está en un proceso de autodestrucción permanente porque todo el mundo ha decidido, el estado irlandés independiente ha elegido el inglés como lengua oficial. No, ellos dicen que cooficial, porque el gaélico es cooficial, pero en realidad sabemos que de los 6 millones, eso sí que son los irlandeses, que unos 100.000 o 120.000 hablan. El gaélico, que ya es una lengua de la nostalgia, es más bien una lengua de la nostalgia. ¿no? Entonces, claro, eh, eh, un poco el Rosellón tenemos una situación parecida, la Revolución Francesa fue capaz de imbuir a la gente de allá de una idea del patriotismo francés tan fuerte, tan fuerte, que ellos olvidaron sus raíces étnicas en muchos sectores de Catalan y del Rosellón para sumarse a un proyecto político inventado que era el de la Revolución Francesa. ¿no? Aquí, por muchas razones que no vienen al caso, no sucedió. ¿no? Por tanto, a mi entender, el, en las condiciones actuales, todavía un Estado sería menos ineficiente. Es decir, un Estado no podría resolver el proceso mundializador porque ese seguiría actuando, ya sabéis el conflicto que hubo la Generalitat cuando intentaron que se doblaran películas al catalán con Hollywood, Hollywood les dijo que no de muy mala manera y tal no realmente, claro, ellos no quieren perder tiempo con asuntos que a ellos no les interesa y lo que están buscando es lanzar una película con 10.000 con 6.000 millones de, de, de personas que la vean en inglés ¿no? y esa es una cuestión que, claro, todavía no es el momento no por lo tanto la recuperación de la eh, lengua y la cultura no puede hacerse en el marco de una solución estatal sino tiene que hacerse en el marco de un proceso revolucionario, no entendido de una manera, digamos, simplista como conquistar solamente una, una forma de poder sino que tendría que ser una redefinición de los valores fundamentales y de las formas de relación que son necesarias y eso tendría que hacerse en toda Europa a la paz Entonces, si este proceso que le hemos llamado yo le he llamado revolución integral, porque es una revolución total, que no solamente una revolución política o económica, sino es una revolución que intenta construir un sujeto nuevo y una forma relacional nueva. Solamente ahí. Y esa fue la gran lección y la gran maravilla de lo que se hace en la, en la Alta Edad Media. ¿no? Daros cuenta, la Alta Edad Media elimina algo que era una plaga, una pesadilla, elimina la esclavitud. Ahí tenéis la carta Puebla de Cardona, que dice a quien venga a poblar Cardona no serán nunca considerados esclavos en Cardona cualquiera que venga es libre, en el siglo 8 en el siglo 8 ahora nos puede parecer una simpleza, sin embargo eso, cuando yo la leí me quedé impresionado porque significa que ellos estaban creando una nueva sociedad donde no iba a haber trabajo esclavo, ni va a haber esclavos, ni va a haber nada, quien venga a poblar Cardona luego dice y sea esclavo aquí queda libre entonces eso significa, porque hay que ver lo que era la esclavitud en el mundo antiguo ahora ya nos quedan muy lejos ¿no? pero daros cuenta que claro, eso tuvo una fuerza enorme porque la gente decía ah, esto es una sociedad mejor, esto es una sociedad buena esto marcha y entonces es ahí cuando se está de, de lado ya lo que quedaba del latín que era una lengua cosmopolita una lengua de los dominadores porque el latín aquí la trae el aparato militar romano y entonces se constituye una realidad derivada, pero una realidad nueva que es el catalán ¿no? o castellano o las otras lenguas como decéis eh, entonces esto es claro todo esto es decir bueno y esto ¿cómo se puede hacer? esto es complicadísimo sí ya lo sé que es muy complicado pero, pero vamos a ver ya que nos ponemos a pensar bien tenemos que, que ver cómo, cómo serían las cosas ¿no? Eh, los procesos estatizadores no tienen esa eficacia, pero a mí no me cabe duda, por ejemplo, no solamente en, en, en la situación de Irlanda, sino Dinamarca, uno va a Dinamarca y ¿qué encuentras en Dinamarca? No sé si ha habido aquí alguien, allí Dinamarca es un país pequeño, más o menos como Cataluña, ¿no? allí lo que encuentras es que básicamente la gente se maneja en inglés y su cultura se está diluyendo y Dinamarca es un estado independiente desde hace un montón de tiempo y tal, sin embargo, ellos ya no tienen nada que tienen muy poco que se pueda definir como una cultura propia y se han ido metiendo en el mundo del anglosajón, de la cultura anglosajona y todo esto, ¿no? Entonces, los procesos, claro, llegarían en un momento en que el danés, sea lo que sea, que yo no estoy muy informado o el mismo en Alemania, ¿no? En Alemania, por ejemplo, claro o en Alemania... Eh, se aprovecha al fin de la Segunda Guerra Mundial para identificar la cultura alemana con los nazis y entonces allí se hace un proceso de desnazificación que es la destrucción de la cultura alemana para poner la cultura eh, estadounidense cuando es obvio que los nazis son una cosa y Alemania es otra, ¿no? entonces todo eso se mete todo en un, en un mismo saco y se crea una sociedad desculturizada. Cuando las sociedades pierden su propia cultura, eso es tan grave como perder su propia lengua, porque lengua y cultura van unidas. Una vez que ya no se confía en la propia cultura, entonces uno empieza a abandonar la lengua, que era el vehículo de esa cultura. ¿no? Entonces, ahora mismo, los procesos que estamos aquí son muy simplistas, crear un Estado propio, sí y qué, pero qué papel juega la gente, más allá de eh, meter un papelito en una urna, en un supuesto referéndum, qué función juega la gente, ¿no? No es un proceso desde abajo, sino es un proceso desde arriba, en que unas autoridades eh, hacen lo que... El Estado catalán significa opresión, todos sabemos, no nos engañemos, no es afán de pisar los calles a nadie pero que al día siguiente del proceso independentista pues aquí la sociedad seguiría eh, en dividida en opresores y oprimidos mandantes y mandados <coughs> la gente tendría que ir a su trabajo y no habría una transformación política suficiente más allá de la <coughs> pues no sé los nosotros cuadros llevarían un cartel aquí que pondría al Estado catalán, ¿no? supongo algo así, ¿no? y no mucho más, ¿no? entonces claro, todo eso hace que, que se vea el proceso como eh, un proceso en las alturas un proceso en las alturas. ¿no? Eh, ¿Podríamos nosotros establecer una estrategia? Bueno, sería mucho. ¿no? Eh, también quiero yo decir esto porque no es un fenómeno solo de Cataluña. ¿no? Es un fenómeno de toda Europa. Toda Europa está perdiendo su cultura. Se está atomizando. Ahora mismo no hay ya una cultura europea con la gran valía que tiene el lado positivo de la cultura europea. A mí me ataca mucho la gente porque no entiendo lo que quiero decir. Pero la cultura europea tiene una valía enorme, pero solo su lado bueno. Yo apoyo a los conquistadores y a los agresores, pero es que aquí no solamente ha habido conquistadores y agresores, ¿eh? que alguna gente se está pasando un montón. También ha habido aquí, en el año en 1909, en Cataluña, la gente se sublevó para que no se mandaran tropas a Marruecos. Cuidado, ¿eh? Y eso hay que recordarlo. Y eso hay que recordarlo, y aquí la gente, para denigrar a la cultura europea, la cultura europea ha hecho cosas estupendas. Y en Castilla, hay un cálculo por X cuánta gente fue a conquistar América y hay un cálculo que dice el 0,5 0,5% de la población. Los demás no fueron. ¿No? Incluso sí. esto da lugar a algunos chistes muy, muy graciosos, ¿no? Como yo lo he visto entre gente de Latinoamérica cuando dicen, es que claro, dicen latinoamericano alguien de de Madrid le dice, bueno, mis mi padres dice, vosotros nos conquistasteis y el tío de Madrid con mucha habilidad dijo no, serían tus antepasados porque los míos no se han movido de aquí, la prueba es que tú tus familias de allí y los míos de aquí bueno, todo era muy cordial pero la verdad es que, bueno, quiero decir que, que en realidad los pueblos europeos han tenido elementos de internacionalismo y de, y de defensa de, de, de las realidades de otros pueblos que a veces no siempre otros pueblos los ha habido, ¿eh? Quiero decir aquí una cosita que nadie me interprete mal, pero cuando cuando eh, Franco recluta a 100.000 eh, norteafricanos en Marruecos, la única gente que se opone a esa recluta son los seguidores de Azelcrin, el anti eh, y sin embargo el clero lámico apoya a esa recluta. La apoya a esa recluta, hay un libro precioso que lo explica, pero sin embargo los seguidores de Azelcrin que es, Bueno, un hombre que había luchado contra España y contra Francia, había perdido, pero con dignidad. Él dice algo elemental, no podemos sumarnos al ejército de nuestros opresores y que nadie se apunte a las tropas de Franco y tal. ¿Qué hacen una mezcla de frangistas y clérigos musulmanes? Buscar a los seguidores de Haz el por Marruecos y al parecer matan algunos, ¿no? Porque estaban teniendo influencia en la gente para impedir que se reclutara gente para luchar aquí con Franco, ¿no? Bueno, esos son rasgos de internacionalismo, muy emocionantes, muy buenos, pero también los ha habido aquí, se podrían citar muchísimos, ¿no? Para alguna gente aquí, mi generación, por ejemplo, la lucha contra la guerra de Vietnam fue un rasgo identitario y hay algunos, pues, en fin, pasamos de todo en esa lucha a algo tan lejano como la guerra de Vietnam, ¿no? He leído un texto de Octavio Piulat sobre que se llama Cartas desde Montserrat, me lo ha mandado un amigo de aquí, lo he leído con mucho interés, ¿no? porque Octavio hace algunas reflexiones interesantes sobre cómo ha, ha surgido pues una actitud chovinista de actitud de pensamiento único, de que la gente que no comparte toda la ideal e independentista versión de aquí de las autoridades, pues es como eh, excluida y tal y la verdad es que es muy emocionante por ser quien es Octavio, porque está escrito muy bien y porque está escrito desde monserrat son unas tres cartas en catalán yo bueno, la leo despacito pero la leo entonces Pero sí quería decir algunas cosas respecto a este texto, no que es eh, es verdad que se ha intentado establecer un pensamiento único, no se está respetando la pluralidad, las diversas formas de entender el hecho nacional, etcétera Pero también creo que olvida una cuestión, olvida que eh, eh, desgraciadamente el catalán está en una fase muy difícil, ¿no? él no lo dice, y que la cultura catalana también lo está. Esto desplica también, ¿no? De que mucha gente desesperada, ¿no? como ve en lo caso de una cultura, entonces una el proyecto independentista institucional pensando que de iba a salir. Creo que el texto de Octavi hubiera sido muy creíble si hubiera considerado este aspecto, este aspecto de que tenemos que establecer una estrategia, no es una crítica. Yo también le, le leo desde los tiempos en que él dirigía eh, textos de ecologismo y tal y siempre le he respetado mucho, pero creo que esto se debería de hacer También me parece interesante la crítica que hace Octavia a los Cub, ¿no? Parece de importante decir algo sencillo, ¿no? Los bueno, pues de su importancia, pero es cierto que, que lo dice sencillamente, las Cub no es una fuerza revolucionaria, hoy no es una fuerza, ¿no? eh, en el famoso abrazo, el famoso abrazo este, David y Lodoro no es no es que David haya abrazado a Artur Mas, sino que Artur Mas haya abrazado a David. Porque, claro, realmente, claro si Artur Mas, que es un hombre ligado al capitalismo de una manera clarísima, ¿no? él ni lo oculta y tal, en un momento dado, se siente llevado a, a, a abrazar a alguien, pues es que no lo considera un enemigo, no lo considera alguien que representa una tendencia distinta y antagónica, ¿no? Eh, el fallo de la escuta en entender que yo lo planteo cordialmente es un error, es que eh, no es posible hoy la salvación de los pueblos europeos entenderla sin pensar en un proyecto revolucionario de revolución total y eso es así esto puede pasar o puede no pasar porque alguien dirá... ah Bueno, esto es muy lejano, ¿qué vamos a hacer? Bien, bueno, pero pero es que es así. Hay cosas que no tienen remedios, como por ejemplo... Muy bien, yo estoy interesadísimo en acabar con el trabajo salariado. Para mí el trabajo salariado es una pesadilla. Yo tengo una obsesión con eso porque yo empecé a trabajar muy joven en fábricas y sé lo que es el trabajo salariado. Y es... Bueno... Yo no puedo hacer ilusiones, yo sé que la regeneración de la humanidad para un trabajo desde el trabajo no asalariado que tiene que ser un trabajo auto auto eh, autogestionado, eh, no, tiene que hacerse en un proceso complicadísimo, yo no me hago ilusiones, yo sé que esto puede tardar 100, 200 años. No puede haber sujetos de calidad si no se elimina el trabajo asalariado es facilísimo ¿no? o sea, se eso lo entendieron la gente de Antigua cuando decían sin acabar con la esclavitud no es posible crear una humanidad nueva entonces en la gran batalla que triunfa en el siglo VIII o cuando hay una parte de Europa primero en la península ibérica de Italia y luego ya más al norte con la famosa reforma del Cluny que dicen vale, vamos a construir una Europa sin esclavos y eso es la, la reforma del Cluny famosa de Cluny ¿no? que se realiza a partir del siglo 10 11 que bueno aquí la gente ahora ya no entiende porque como hemos perdido completamente nuestra historia por ejemplo, la historia europea es una historia unificada eso lo quiero decir Cligny ¿no? pues aquí, la mayoría de las abadías de los monasterios de Cataluña se rigen por las reglas benito y están vinculados a Cligny, no los reyes de Castilla y los reyes de Navarra financiaron a Cligny es mala hora por cierto porque a mí me pero bueno, el caso es que los reyes castellanos y los reyes de Navarra que entonces entonces, claro, Europa era un conglomerado un conglomerado que elige en un momento un camino que tiene elementos muy positivos que ahora en parte son aplicables ¿no? pero eh, las CUP olvidan algo fundamental la salvación de los pueblos europeos que están sometidos a los procesos de aculturación solo se puede realizar en un proceso revolucionario total o sea, con, entonces con un criterio ofensivo no vamos solamente a salvar lo salvable que es legítimo y correcto sino vamos a intentar en las próximas generaciones o cuando sea hacer un cambio de la comprensión del mundo y de las relaciones sociales en las cuales las lenguas que hoy están siendo destruidas puedan volver a ser deseadas porque reflejen una nueva realidad revolucionaria aquí la cooperativa integral catalana cuando ya se plantea satisfacer las necesidades de de medicina alimentos y tal con todas las limitaciones que son inevitables están haciendo un proyecto nuevo entonces el proyecto nuevo, claro, da prestigio a Cataluña cuando se habla por ahí y da también prestigio a la lengua catalana que es la forma de explicarse aquí ¿no? entonces bueno, todo esto se tendría que hacer más veces no para mí hay una cosa que he hecho mucho de menos que era un recuperar la, lo que os decía, la historia, para mí la historia es clave el otro día estuve estudiando un libro en catalán eso sí, que Se llama La la historia de Cataluña, los orígenes de Cataluña del siglo IX al siglo XII. Yo no sé mucho del asunto, pero me pareció súper disparatado el libro, ¿eh? con todo el asunto de los fuegos más allá. Y tal. Un poco para documentarme, no me pareció disparatado. Yo estoy esperando que surjan nuevos estudios, como están saliendo, bueno, se están haciendo cosas maravillosas. Hace poco me enviaron un texto sobre Victoria Gastei que estudia cómo se organiza allí el artesanado a partir del siglo 15 en un lugar tan emblemático del País Vasco. Y bueno, este libro a mí me encanta, o mañana cuando escuchemos a, a David, a David Algarra, el trabajo que ha hecho sobre lo asambleario y lo, y lo colectivista en la sociedad eh, tradicional catalana, me parece algo fundamental y es un libro que creo que puede introducir un cambio de cosmovisión que, que oriente a 10-15 años vista eh, la, el sentido de la política en Cataluña por caminos muy distintos hasta lo que ahora hemos más o menos parecido por lo tanto creo que se debían de sumar a un proyecto revolucionario, no, no creo que nadie se ofenda si digo que el Ascurs de todo es un proyecto socialdemócrata ellos han ido todo el rato detrás del proyecto independentista entre comillas, yo siempre pongo independentista de Artur Mas y de Esquerra Republicana eso no puede ser, si somos revolucionarios tenemos que tener un proyecto diferente si no lo tenemos nos ponemos a pensar para ver de dónde nos lo sacamos pero lo que más se puede ir es ahí simplemente siendo los más radicales de los mismos ¿no? ¿Cuál serían los puntos de la estrategia? para mí cuatro y ya acabo primero no se trata solo principalmente de salvar a los pueblos europeos que están siendo titulados por la mundialización y a sus lenguas si hacemos esto establecemos una estrategia defensiva y la defensa siempre la antesala de la derrota eso quiere decir en la guerra civil no pasarán no. una guerra no se puede ganar con esa concinta no se puede porque porque en definitiva no vamos ofensivamente o sea, es decir, se tiene que decir pasaremos ¿no? o sea, claro, eso es en todo en la política, en todo hay que tener una posición ofensiva ¿no? la defensiva solo es un momento de la estrategia ¿no? entonces eh, hay que adoptar una estrategia ofensiva y por lo tanto una estrategia creativa hay que hacer criterios de creatividad y esto se lo puede hacer dando el tratamiento a los grandes problemas políticos, eh, ideológicos eh, y los que sean del humano desde lo que ha sido Cataluña es decir, lo que ha sido Cataluña entonces Cataluña tiene que hacer una aportación a la solución de los grandes problemas del humano como lo ha dado por ejemplo en la historia yo una vez leí, es que esa estadística a mí se me quedó grabada de aquí decían, a ver documentos que se conservan en los diversos países europeos entonces decía, por ejemplo, todo Francia dos documentos del siglo IX eh, Castilla y León y no sé qué, siete bueno, vamos subiendo, ¿no? luego no sé qué país, Inglaterra, 4 y luego llegaban Cataluña, 500 te quedabas, ¿no? claro, eso se puede explicar de una manera técnica no, era un texto francés lo leí un texto francés de una manera técnica, ¿no? como no, no es una manera técnica o sea, aquí por algún, por algún asunto o se ha tenido una adhesión a su historia descomunal, o sea, es decir, un principio de identidad, una consideración de que nosotros somos valiosos y que no nos dejamos a cultural muy importante, de la misma manera que otro fenómeno en la península ibérica es muy importante, es cuando llega aquí Roma, la Roma destruye veintitantas lenguas de todo tipo europeas y no indoropeas, sin embargo, la pervive se cambian muchas cosas y todo, bueno, pervive eso se puede explicar por motivos técnicos y tal y cual, pero yo creo que debemos ir a ahorgar algo más importante que está en el fondo, que es la voluntad de supervivencia y un momento que se crea un estado de ánimo para el cual la gente no se deja aculturar, igual que cientos no cientos, pero quizá un centenar de pueblos europeos, si sí se dejan aculturar es decir, permiten en un momento, en un momento tiran la toalla, dicen bueno vale pues pues hablamos en latín, ya está ¿no? sin embargo hay una voluntad de persistencia entonces el euskera ha ido salvando pues todos los los escollos que se han ido viniendo hasta hoy, ¿no? Por ejemplo, yo me pregunto ¿Luz qué era sobrevivir a toda la avalancha de la mundialización? Yo quiero que sí, claro, pero pero pff, cuando ves cómo la mundialización porque yo aquí he hecho una versión simplificada ¿no? Realmente te entra claro, un idioma que puede tener ¿cuánto? 30.000 años, 40.000 años, 50.000 años ¿no? Es una un mensaje que viene del pasado es tan interesante cuando te explican algunos amigos, porque esto nos euskera se dice así, entonces entiendes que había otra cosmovisión, otra cosmovisión entonces una palabra te explica una idea del mundo que ni se te había ocurrido no entonces eso es tan interesante entenderlo ¿no? entonces claro todas estas cuestiones son de una gravedad enorme, por lo tanto si no somos creativos y ofensivos, las soluciones estas con independencia o sin independencia, porque yo sí creo que a lo mejor en unas condiciones dadas apretar las fuerzas, las, las tuercas al Estado español exigiendo una bolo general indefinida hasta que el último funcionario y policía salga de Cataluña, quizá eso podría funcionar. Pero para conseguir luego que, si de ahí surge un Estado, ese Estado no resolvería los problemas fundamentales. Eso estaba claro. Segundo lugar, tiene que haber una movilización popular. Yo sinceramente lo digo, creo que la gente. Tenemos que creer en la gente porque la gente es la que ha he hecho las grandes cosas y no los estados y las leyes. O sea, yo creo más en un señor que por ahí ahora se recoge bellotas y se dedica a plantar bellotas, que hay gente que lo hace, que todo un proyecto no sé qué, que se hace en el ministerio no sé cuántos para plantar arbolitos. Ya he descubierto que los planta bellotas por su cuenta ponen muchísimas más bellotas y sacan más árboles que todos los funcionarios que hay. Así de claro, ¿no? Pero eso lo he constatado empíricamente, ¿no? Entonces la gente es la que hace las cosas. Entonces depende de que la gente se movilice. Claro, una vez que, que hemos llegado a la conclusión que el futuro de Cataluña no va a depender de la cultura catalana de instituciones de ningún tipo, sino que la gente entienda que su cultura está en una situación muy difícil y su lengua, y entonces decida, o no decida, esperemos que decida, ¿no? Decida que salvarla entonces eso ya cambia todo porque lo que se haga institucionalmente yo no digo que todo lo que se hace institucionalmente sea malo, cuidado yo no por ejemplo el catalán de la escuela pues si te pones en el año 75 era lógico claro, no van a seguir las escuelas en castellano es evidente, pero claro eso no podía llevar más que a la situación que ha llevado, obviamente ¿no? entonces tiene que haber una fusión entre la revolución como lucha antimundialización y la preservación de las, de las culturas de las naciones. Tiene que haber una voluntad de un proceso de cambio, claro, eh, en Europa por lo menos a nivel mundial, y aquí volvemos otra vez al viejo debate del movimiento obrero si podía haber revolución en un solo país o podía haber revolución en el contexto mundial. Está muy claro que tiene que ser el contexto mundial. no A mí me gusta mucho el texto de, de, de Octavio cuando él dice que claro, que se ha olvidado en Cataluña, ahora por ciertos sectores, esa idea de bueno, del universalismo el universalismo es necesario para que el nacionalismo no se convierta en chauvinismo eso es así es decir, pero una vez que somos universalistas y que consideramos la humanidad como un valor fundamental ya podemos tener todo el amor a la tierra, a la cultura ya a la lengua posible, pero claro, si eso se olvida yo a veces estuve en un casal independentista yo, cuidado, eh que... Hablo catalán justito para entenderme en una conversación de calle, pero no para hacer una charla. Pero bueno, yo estaba allí y unos chicos muy simpáticos me llevaron. claro en Lo primero que veo allí es un mural con los almogábares. Claro, pienso almogábares. Los almogábares, que conquistan no sé qué por el este del Mediterráneo, no es precisamente... Yo, desde luego, no habría hecho eso, ¿no? Como yo, dentro de la cultura castellana, yo re recupero las comunidades de Castilla, pero no la panda de vándalos que se fueron a conquistar México, obviamente, ¿no? O sea, esa cuestión es completamente distinta, ¿no? Bueno, yo estuve allí, me tomé la caña con ellos y un vino, pero estaba todo el rato mirando, eran... bueno, ahí cuando, claro, yo lo digo y, claro, lo digo castellano, está mal, pero que lo diga Octavi pues lo dice mejor que yo, ¿no? Entonces tiene que haber un, un espíritu universalista, yo prefiero decir mejor universalista que internacionalista, porque el universalismo es un espíritu de acogida de buena voluntad ¿no? y de considerar que todas las culturas del mundo son válidas y no pero cada una de ellas su parte positiva no tenemos por qué tragarnos culturas de por ahí en todo ¿eh? con la nuestra tampoco tiene que haber una selección entre positivo y negativo o sea todas las culturas tienen sus lados malos y tienen sus lados buenos también ¿no? y luego en cuarto lugar y lo he dicho antes ya considerar la revolución mundial como un marco necesario Decir, lo que nosotros hagamos tiene que ser considerado un proceso de cambio mundial. Porque aquí lo que se juega es mucho más, no solamente es el futuro de los pueblos, sino el futuro del humano. El proceso mundializador está creando un sujeto nada, un ser nada. Es un ser malificado, que come comida basura, ve la televisión, eh, no se entera de nada, no entiende nada, sus facultades reflexivas se han colapsado, emocionalmente no es escapaz. Eh, bueno, estamos ante un colapso del humano y eso se está dando igual en todas partes. Entonces, esa recuperación del humano Claro, son problemas de una gravedad extraordinaria. ¿Lo lograremos o la humanidad simplemente quizá haya llegado a su última etapa histórica? Un momento en que empieza el qué. Yo lo he dicho en muchos sitios y siempre sale gente y dice, ah, tú eres un pesimista. Y la etapa ha acabado la historia de la humanidad y va a empezar la historia de la subhumanidad cuando vemos la empresa multinacional con su capacidad para manipular, para controlar, para inventar formas de trabajo horribles, para tener a la gente completamente machacada, para a la gente de tranquilizantes, neurolépticos y de todo eso, entonces nos preguntamos, no solamente si Cataluña va a existir, a finales del siglo 21 sino si realmente los seres humanos vamos a existir a finales del siglo 21 Y entonces, ahora sí, podemos decir aquello que decían algunos en los años 60 en Francia, decían socialismo o barbarie, ¿no? Ahora podemos decir revolución integral o destrucción completa del humano. de les CUP uh, a la pàgina web de la CUP hi ha el programa Marc jo soc un unitat de Puc, i penso que planteja una, revolu planteja una revolució bastant, bastant amb, molt, amb molts aspectes no? I, i, i penso que ara hi ha material que podria, que podria ser interessant que es veiés si respecte a la teva opinió no? que, és, mm, penso que, que no és el mateix i una altra cosa, bueno, que el, el tema de la consulta és algo fet pels partits polítics. Ah, uh, si no di cap, fa poatr dos dades ens es va fer una consulta, la uh, va fer la, bueno, la ha l l republicana, però bueno, va ser un moviment popular. I, i després en totes els pobles la gent es va organitzar per, per replicar-la. Uh, jo a Sabadell, um, amb gent de, de, del teixit associatiu, uh, vam fer la PAS i, i vam organitzar la consulta. No? I, I a través d'aquesta iniciativa popular, doncs després s'ha demanat que ho fes l'Estat. Però jo considero que la consulta ha sigut un monument popular de, del poble català. Mira, respecto a las CUP yo creo que las CUP debe de entrar en un proceso de reflexión autocrítica el abrazo ha sido muy fuerte todos nos hemos quedado un poco presionados ¿no? eh, siempre es bueno ¿no? tendrá que hacer algún momento una reflexión autocrítica pero vamos a ver, mira respecto a la consulta a ver. Mira, te voy a decir con sinceridad lo que pienso eh, los partidos que dirigen el proceso Convergencia y Unión sobre todo y Esquerra Republicana Ellos no tienen una voluntad de hacer una consulta seria. ¿no? Ellos lo que están haciendo es un proceso de marear la perdiz eh, de tal manera que la consulta es sucesivamente aplazada hasta que en un momento dado ya la gente se sienta toreada por todo el proceso. no Estoy usando el lenguaje castellano. que Pero eh, yo entiendo... Bueno, eh, marcan el 9 de noviembre, luego llega el 9 de noviembre y, bueno, en realidad, eh, se hace, en cierta medida se hace, pero no en cierta medida no. Ahora dicen que van a hacer otra cosa. ¿Qué está sucediendo detrás con todo eso? Eh, a la conciencia de la gente está llegando la idea de que no es una consulta lo que va a resolver el problema, ¿no? porque la consulta no es la fórmula. Tendrían que pensarse en formas más enérgicas de acción. ¿no? ya antes Acordándome de lo que hace Gandhi para la India, pues, pero claro, en la medida que el que dirige el proceso son gente completamente burguesa y no van a permitir que se que se desarrollen formas de lucha que no están dentro de lo que es su mundo. Artur Masch jamás va apoyar ninguna cuestión que, que, que incluya formas enérgicas de enfrentamiento con el Estado español. Entonces, esas formas débiles no, no, no son suficientes. No son suficientes. La consulta en las condiciones actuales, ninguna consulta puede resolver eh, el problema. Sí, estoy muy concreta con otro análisis, que el que está en el formas es para manejar el que la gente descansi, però bueno, jo, jo penso, jo estic molt convençut i des de moments populars jo penso i he vist com, com s'ha fet des de la gent, no?, participant, que, que el, el procés actual independentista ha sigut impulsat des del de teixit associatiu i, i, no, i no des de partits polítics, no?, que, a més, més uh, jo, en, jo he viscut com, com els partits polítics han anat més a remolc del de moviment popular i no al revés. Bueno, pero no es suficiente la gente, vamos a ver la gente cataluñara tiene que entender que el proceso de liberación nacional tiene que ser mucho más, mucho más que ir a votar, mucho más tiene que haber un compromiso creciente, un compromiso mayor incluso aunque en un momento dado se hiciera una consulta y saliera mayoritariamente el sí no esa cuestión no resolvería por ejemplo a mí me hace gracia cuando Esquerra Republicana dice que ellos van a proclamar la independencia. Hay una cuestión, vamos a ver esto, cualquier tratado de ciencia política te lo dice, la independencia de un país no se proclama, se ejerce, y se ejerce a través de unos instrumentos. ¿Dónde están esos instrumentos? ¿No? Realmente, ¿no? Eh, porque, claro proclamar la mala independencia solo poner en un papelito que es independiente no habría que tener unos instrumentos que permitan ¿no? eh, cómo, cómo se crean no tiene que haber y al mismo tiempo el otro instrumento que se es está de españa tiene que ser echado fuera no tiene que desaparecer de aquí el otro instrumento de, de gobierno ¿no? que es puesto el aparato entonces esta cuestión es claro desde cuenta que si pasan un par de años y no se busca una salida a esto la gente se íntimamente en cataluña se irá decepcionando, irá pensando que ese es un callejón que no va a ninguna parte yo creo que este es el proyecto a las alturas un proyecto de excepción progresiva respecto a una vía que no puede tener resultados toda la gente volvería a su vida privada sus asuntos y la cuestión nacional sufriría una derrota a mi entender bastante fuerte aquí, es decir, no habría un sentimiento bueno eso en dos años cuando pase en dos años lo veremos Sí. Eh, eh bueno, en pensar, aunque hay tantas cosas tan interesantes, eh que nos van a volver aquí ahora de hoy, no tengo que pasar la palabra, sí. eh, pero igual primero de, de todo eh, el sentimiento que tengo de estar aquí eh, después de 10 años viviendo en Cataluña de felicidad al encontrarme en un contexto en el que no se eh, se nos obliga a entrar en una en un binarismo Eh, catalanismo versus españolismo me siento aliberado de poder encontrar una comunidad en la que podamos seguir ese discurso de, de enfrentamiento en el que solo existen dos posibilidades y no múltiples identidades eh, y paso bueno igual a, a la discusión a muchas cosas interesantes que has dicho más que eh, hablar de ellas creo que lo interesante es donde igual divergimos pero eh, entonces voy a ir a ellos sin no hacerte no, saber que he disfrutado mucho de muchas de las cosas y de muchas de ellas. Pero voy directo a la crítica, que es donde me parece que es lo más interesante. ¿no? <ríe> y decir, bueno, que me llama, me llama la, la atención en parte ¿no? que manejes tanto la noción de, de pueblo catalán o castellano eh, y desde luego en un medio, o en un, digamos, un contexto intelectual libertario que nos hables de naciones, a mí la palabra nación me preocupa es, no sé qué me produce, pero algo muy feo. En cualquier lugar del mundo, la historia nos ha mostrado por todos los lados. Eh, las identidades son múltiples, y desde luego étnicas, nacionales, eh, tienen la simplificación de nuestros múltiples horizontes. Y en la verbalización de, de esas identidades, en la formulación, la manera que formulamos ésta, ¿no? no son compartimentos estancos que vienen de la Edad Media, sino que hay lo catalán, lo castellano, lo que queramos, lo que debe ver, eh, eh, es, eh, eh, bueno, es lo que es por su fusión con otras eh, naciones que no quieren utilizar, ¿no? pueblos, pueblos, pueblos son estancos, nos hemos movido a Cataluña esta hecha de miles de personas de todo el mundo. ¿no? Entonces, eh, algo inmutable que, que ha, digamos, ha perdurado, ¿no? ha dicho que es maravilloso, han, han perdurado mil años, ¿no? No, no han perdurado, no han parado de cambiar y somos lo que somos, Y entonces eh, somos lo que somos a raíz de la hibridación, ¿no? Y eso es la maravilla. Entonces, el interés, digamos, que más me, me mueve a mí, estoy de que contigo, en que eh, toda esta movilización es una partidocracia y el enfrentamiento, digamos, es darle la victoria al a, a enemigo, al capital, a la burguesía, a los dominadores, llámense como se quiera, aquí o en, o en Estados feudales, Eh, eh, me parece, al mismo tiempo, un poco, un tanto, digamos, chirriante que nos digas que, eh, bueno, en la Edad Media, eh, las naciones, que ya digo yo, no creo que sean tales, sino, bueno, comunidades, múltiples lingüísticas, eh, que, que centrípetamente se, se configuran en torno a, que a Un poder feudal, por Dios, ¿no? O sea, es, y, y soy ateo, pero la expresión la tengo... Por Dios, ¿no? O sea, es un estado feudal, lo más que, que, de lo más tiránico que se ha podido ver. Y que, digamos, estoy de acuerdo en que las sociedades rurales eran enormemente autogestionadas. Yo he vivido inmerso en poblaciones rurales, en las montañas, eh, eh, en África, y, eh, y, y bueno, de las que se puede sacar muchas imágenes de lo que pudo ser aquí en Europa eh, tiempo atrás y considero que bueno eh, efectivamente coincido contigo ¿eh? o sea, hay muchísimo de autogestionario gestionario y de, y de popular eh, eh, que, que nos puede permitir entender cómo se genera cultura desde abajo pero incluso estas otras sociedades que yo mismo he estudiado y, y las otras digamos que he visto históricamente eh, considero que bueno que gran parte de esa cultura está construida desde los monasterios desde los castillos desde los palacios evidentemente y que no todos en cataluña todos en Castilla hablamos castellano y todo igual porque digamos estaban conectados desde santander hasta andalucía sino porque había un poder central feudal nobiliario aristocrático que organizaba un eh, monástico que organizaba digamos toda la sociedad volvía bueno, crítica y, y, mi, y mi apuesta por digamos una, una, una concepción de independencia eh, más humanista aún y no de naciones o sea aquí, y eh, bueno, pues que somos muchísimas identidades y, y no se trata solo de, de, de digamos, que la, el pueblo catalán, qué pueblo, ¿no? Has hablado del pueblo, qué pueblo, el, el monolítico pueblo catalán, que es esto, no? Que, que consiga su independencia, bueno, que la independencia de todos los seres humanos que estamos en Cataluña, que podamos vivir, yo creo que vivimos en una especie de, de rodillo catalanizador, en Madrid vivimos un rodillo españolizador y que, digamos, hay que salir de, del cubo, hay que pensar desde fuera, ¿no? y hablar de la colaboración, la cooperación, las múltiples identidades, las múltiples lenguas, los múltiples cadranes que hay, no solo que dicta Barcelona, como los españoles, sino que dicta la Real Academia, y que hay que intentar romper aún más apoyo. Digamos, estoy me, me atraído por tu discurso y creo que hay que más allá y que romper con las, desde luego, con las ideas de naciones y de, y, de, y de compartimentos extraños. Bueno, solo dos cosas. Yo no tengo ideología, no soy libertario, o sea, fuera de las ideologías yo uso la palabra nación como sinónimo de pueblo me crea un cierto así hacerla pero es que si no se hace muy monótono decir siempre pueblo igual que antes, por ejemplo, antes se decía la, la nación apache pues yo lo uso igual, ¿no? nación en el sentido premoderno ¿no? Eh, no en el sentido moderno porque la palabra nación en el sentido moderno tiene un inconveniente nación es pueblo más estado o sea nación significa eso exactamente o sea un pueblo organizado o por un estado significa nación ¿no? pero bueno, yo procuro el, el idioma no siempre nos deja decir lo que queremos decir ¿no? y las demás cuestiones pues, bueno, sería muy muy complicado entrar en, en los análisis de la Edad Media y tal, yo tengo algún libro sobre eso y prefiero dejarlo por ahora ¿no? para más adelante a mí, de todo lo que has comentado, eh, lo, lo, lo que realmente se me ha quedado y supongo que también es un poco porque mi recorrido está dentro de la educación, por lo tanto tra he trabajado con niños por muchos años y que estoy totalmente de acuerdo ¿no? contigo cuando dices que las condiciones actuales son distintas de las condiciones de 100 años atrás o lo que sea. Pero nosotros también, como seres humanos, no somos los, los mismos seres humanos y eso para mí, a mí me preocupa porque, como tú has dicho, eh, es el pueblo que tiene que generar un sueño tan potente que realmente movilice, que se movilice, ¿vale? O sea, estoy completamente de acuerdo contigo y a la vez para que para que los seres humanos sean capaces de realmente de generar estos sueños estas ideas estas propuestas mm, creo que, que necesitan ser seres humanos enteros, sanos y más y más uh, mi, si la información que yo tengo es, es acertada más y más vivimos en un mundo que, que nos mm, está dañando nuestra nuestra integridad y no, no simplemente estoy hablando en términos uh, morales o, o éticos, sino estoy hablando incluso a un nivel fisiológico, o sea, los cambios que que estamos viendo en las nuevas generaciones de niños que más y más nos muestran los daños, los efectos dañinos de de todo lo que existe en nuestra uh, sociedad actual, um, me, me preocupa si estos nuevos estos nuevos seres humanos serán capaces ten se estarán, mm, ten tendrán todo lo que tienen que tener para soñar, para generar estas visiones y realmente llevarlas a cabo. Y mm, Y entonces ahí también para mí entra un poco en la, la cuestión del tiempo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo tenemos para que todo eso para que todo eso pase? Y entonces no sé si la, la mía no es, no es tanto una pregunta, sino simplemente quería resaltar este este aspecto que desde mi punto de vista es mmm, a mí personalmente me preocupa mucho. Claro, la, la pregunta tuya me la voy tener, si esos seres humanos serán capaces, ¿no? Estamos en un momento como de un torbellino de destrucción del humano, pero ¿no? bueno, Eso está metido, los los polos europeos, las lenguas europeas, pero también los seres humanos, hay un proceso de, de destrucción fisiológica, tú te has referido a ello, ¿no? Eh, pero no solamente a destrucción fisiológica, sino a destrucción convivencial, ¿no? Eh, los poderes que surgen de las revoluciones liberales son tan fuertes, tan fuertes, el Estado y, y las grandes empresas, que lo trituran todo, son como si sobre el humano hubiera caído unas bolsas tan grandes que ya no no, eh, no no no lo soportamos, y eso es verdad, ¿no? Entonces es una situación que es muy difícil de... Yo también me hago la pregunta, ¿no?, me la muy a menudo. Pero es que lo que me preocupa es que veo que mm, realmente está, hemos llegado a un punto donde hay una, una mayoría de personas que están realmente, mm, es casi que están pidiendo lo que le está dañando. Y eso es lo que más me preocupa. O sea, estamos viendo que hay, hay muchísimos factores en nuestro entorno que son dañinos. Y, y, y, y la gente misma de alguna manera no, no quiere soltarnos. ¿Me explico? Y, y eso es lo que eso es lo que realmente para mí es, es uh, preocupante. Claro, hay bueno, eso es así, ¿no? Relacionamente hoy no podemos tampoco conservar eh, confiar en el san distinto popular, porque los pueblos han sido titulados, ya hay una sabiduría antes, por ejemplo, bueno, pues no. Todos lo sabíamos, la sabiduría aquí del Pallés, te ibas por, por el centro de Cataluña y era un sitio de sabiduría, podías aprender mucho, no es que todo lo que dijera un Pallés era exacto o hablabas con las mujeres y tal, pero y día ya hay, esa sabiduría popular se ha destruido y entonces se ha creado una sociedad que en donde no hay pueblo, donde no hay la gente normal que no era Estado y vivía su vida autónoma más o menos como podía, pero entonces claro ahora mismo no tenemos el instrumento de emancipación que es un gentee que en sus condiciones de vida es distinta de lo instituido ahora las ciudades son sociedades las ciudades son estructuras jerarquizadas ¿no? o sea a lo mejor antes pues tampoco hay que idealizar a un pastor que estuviera con las caus en el monte pero por lo menos hasta allí no llegaba el aparato de propaganda de manipulación no se tenía lo que te, decía lo que tenía que pensar ya él elaboraba a partir de su contacto con la naturaleza con los animales y con sus iguales no eso ha desaparecido ya hace 50 años lo poco que quedaba eso no son nada más que interrogantes tremendos claro, date cuenta que la revolución es tan fuerte, la revolución francesa tal, la revolución liberal claro, van creando estructuras de dominación enormes ¿no? por ejemplo, eh, aquí cuando se crea la escuela estatal obligatoria hacia el año 1830 1840 el catalán se empieza a desplomarse porque la escuela estatal obligatoria se hace en castellano, sencillamente ¿no? y a nadie se le había ocurrido hasta entonces hacer eso, porque en el antiguo régimen no se hacía es decir es pues a partir de las Cortes de Cali cuando se diseña, pero no solamente porque le, eh, el catalán empieza a caer, sino porque la sabiduría de la gente empieza a caer, porque la gente lista ya no cree tanto en lo que le cuentan sus abuelos, sino en lo que le cuenta el maestro, que es un señor o una señorita que ha sido educada en una escuela de tal y entonces le cuentan lo que tal. ¿no? Entonces hay un colapso la cultura popular, empieza a desmoronarse porque se le han metido ahí una cuña. <coughs> que antes la gente, no, todo lo que decía, no, era, no estaba bien, y hay por qué creerse pero había una autonomía de la cultura, ahora no existe esa autonomía. ¿no? Bueno, todo esto es, eh, la verdad es que ahora mismo mirar hacia adelante produce miedo, ¿no? porque claro, ¿a qué vamos? Digámoslo, la modelización que es una humanidad completamente unificada, homogénea por completo, con todos los individuos iguales o con re, leves rasgos individuales, Eh, muy, muy, muy poco marcados, no hay ya pueblos ni, ni llamemos pueblos, ni llamemos naciones, eso desaparece unos centros que van de arriba abajo, no una atomización total, porque la cultura anteriormente siempre tenía formas relacionales, siempre era una cultura de una gente que se reunía para algo yo tengo mucho interés en, en oír a David para que nos cuente cómo se hacía en Cataluña, pero ahora ya no, ahora ya no el individuo absorbe, mira Aquí, por ejemplo, el franquismo, cuando llega en el año 39, por mucho que quisiera, no podía entrar en cada hogar de Cataluña al poner el castellano y todo esto. Sí. No podían, ahora lo hacen A través de la radio. La primera cosa que entra en los hogares es la radio. La radio entra en los años 50, la radio es destructiva. Bueno, la radio es, ¿no? Entonces ya entran. ya o sea, la gente se compra tal su hogar y ya empiezan a escuchar, a escuchar. ¿no? En castellano además, en castellano. ¿No? entonces ya eso que en los foros medievales se llamaba la paz del hogar, que era bueno una conquista muy importante, las autoridades ni del reino ni del concejo podían entrar en las casas, eso aparece en los foros de León, la paz del hogar el hogar es sagrado, el hogar no puede entrar nadie, ni siquiera después de cometer un delito o sea, eso es muy interesante, entonces Sin embargo, entra la radio, bueno, luego ya entra la televisión, que eso ya es el desastre, y ahora entra todavía un nuevo instrumento que es Internet. Cada uno tiene un sistema lingüístico variado, un sistema de reflexión variado, una forma de elaborar los pensamientos y eso es variado. Y eso ha sucedido en el tiempo de una vida humana. O sea, la radio no es importante en el mundo tradicional de, de la península ibérica hasta el año 55. Es a partir de ahí cuando ya hay radios... Es claro, yo solo he estudiado más o menos en el 55 ya un 30% de los hogares tienen radio. Entonces eso ya significaba, como ahora Internet, yo no voy a negar que Internet tiene ventajas. Es, claro, todo es, tiene dos caras, ¿no? no claro, muchas veces, ay, yo me he conectado con mucha gente por Internet y ahora somos mi amigo, quien lo niega? Pero claro, Internet es un proyecto mundial que aparentemente no tiene centro, claro que tiene centro. Internet es un vehículo que vehiculiza lo que las universidades preparan y lo que los aparatos de dominación, ¿no? Mira, por ejemplo, un dato que se me ha olvidado antes de decir, eh, si se estudia el sistema de, de la Generalitat, eh, lo tengo por ahí incluso, ¿cómo establece los máster? En el año 2012, los máster que se hacían para completar los estudios universitarios, a ver si me acuerdo los datos el 41% era en inglés en las universidades de Cataluña el 31% en castellano el 25% en catalán y el resto en otras lenguas minoritarias, italiano, francés y tal, ¿no? Teniendo en cuenta que la gente que hace máster es la élite del poder de que va a ser el poder, claro, se lo hacen, ¿no? Que esa gente lo que realmente haga los máster ¿qué significa eso en una perspectiva de 25 años? ¿y qué podemos pensar de una generalidad que promueve eso? ¿no? que promueve esa desigualdad ¿no? o lo que me contaron cuando estuve en Galicia en la Facultad de Filosofía me dijeron, de filología aquí en la facultad hace 25 años tenemos unos 20 alumnos de filología gallega cada año se matriculaban ¿no? este año apenas llegan a 7 7 por año claro, ahí vemos uno caso ¿no? uno caso... No es que yo creo que las lenguas no las hacen los filólogos, las hace la gente, ¿eh? Pero bueno, nosotros sabemos que eso es un, un termómetro que marca algo, que marca algo, ¿no? Entonces, lo que tú has dicho es así, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos? es una cuestión dramática, ¿no? Quizá llegó un momento en tres o que se haya creado un tipo de sujeto que ya no sea capaz de pensar de sí mismo, que no se oriente de ninguna manera en la realidad, que todo vaya a partir de otros así mandatos, eso se está ya ensayando fácilmente, ¿no? Ahora tenemos un fenómeno aterrador de cómo se puede manejar a la gente desde arriba con, no sé, el fenómeno Podemos. A mí el fenómeno Podemos me preocupa menos por la política, sino cómo se puede lanzar desde la televisión un partido político en tres meses y que tenga el 28% de los votos. Eso ya es, ya no estamos metidos en el mundo de Orwell de 1964. ¿No? A mí lo que me preocupa es por qué tanta gente es incapaz de sacar conclusiones de la realidad y tener su propia opinión sobre la situación política y necesita que se la den en televisión. ¿no? y por eso llevo esta chapita, ¿eh? que dice no veo la tele. Después de lo que está pasando, me la regaló un amigo y dijo, mira, ponte esto a ver si conseguimos conjurar. Esto no podemos, pero vale, la llevo aquí desde hace un mes. Entonces, bueno, sí, pero la pregunta es, seamos sinceros, ¿qué podemos hacer? Què és es la qüestió que jo? Yo... Ben, la sí, la meva intervenció és per per ja marxeta que els dos sobre sobre. Sobre la CUP i sobre la MTC. hi han dos llibres que us us expliquen la història. I, i veig que sorment que no no sé, no s'els de llegit aquí perquè no... Jo veig que la gent que amb la parlo no saben què és, ni l'ANSE ni saben què és les, les CUPs ningú s'ho ha llegit les CUPs, tot dit, és un partit socialdemòcrata i les socialdemòcrata hauríem de discutir-ho, però el primer és fals, no és cap partit les CUPs són unes candidatures de la Unitat Popular que fa molts anys que s'impulen per Catalunya ja un llarg que ho explica eh, i que són bàsicament addirittures municipalistes, són gent de barris que treballen pels municipis. I que, quan es va presentar el problema del MAS amb el Rajoy, que si el concert econòmic, si no aquell, llavors el MAS decideix convocar les eleccions l'any 2012, les assemblees de les CUP es decideixen, es reuneixen, i decideixen... I, aprofitar aquesta oportunitat, entre cometes, d'aquestes eleccions plebiscitàries, que ara ni ho se'n recorda, però llavors ja es parlava el 2012 de plebiscitàries. Per tant, jo el que observo, i no aquí només, eh, inclús per internet, això, que el desconeixement de les CUPs és eh, molt gran. La gent no sap què són les CUPs. Una altra cosa és com s'acabarà, això ja no ho sé, no ho no sé. Eh, no, no dic la bola de, per endivinar el futur i l'ANC igual l'ANC que és el que representa el moviment català cap a la independència que ja és fruit de moltes coses antigues i aquí no hi té res a veure ningú dels partits actuals els, que, els, els originaris de l'ANC no sé si ho sabeu però són gent dels moviments independentistes que no, que no existeixen de l'època franquista i aquesta gent és molt interessant eh, compreu-vos el llibre jo us ho puc deixar que es diu La revolució tranquil·la que és la història de l'ANC i és molt interessant com s'han organitzat aquesta gent per muntar l'ANC que després dels partits quan eh, els hi molt bé l'han volgut absorbir i dominar i tot això sí però l'origen de la l'ANC és... Eh, per mi és històric i és interessantíssim el sistema d'e-mails que van muntar anònims perquè entre ells entre els, els originaris no es coneguessin i, i que han escoltat les seves propostes sense saber que les havia fet tots eren històrics eh? l'històric fulano que està renyit amb l'altre històric tots els moviments del pesant del, de, ja del terra lliure i tant i, i l'escolta les original als anys 80 amb dos ajuntaments de Catalunya un Sant Pere de Ribes i l'altre Arbúcies pot ser s'originen i partir d'aquí altres pobles van copiar el model i va creixent fins quan van decidir ara que està però ells no són parlamentaristes ni partitocràtics ni res d'això almenys no ho érem, no sé en que es convertiran eh, i bueno, ja han anunciat ja saps, sabeu que les properes eleccions que hi hagin cap dels que són diputats es presentaran o sigui, es presenten, ells fan un servei al país, diguen ells per una, per una legislatura i prou mm -hmm. o sigui, ara m'enrollaria i estic per la migdemà però crec sí, hi ha, hi ha no... un desconeixement generalitzat d'aquestes dues organitzacions. Tens raó sisplau, llegi les cartes d'Octavi Pilats. Ja les he llegit sí me les va enviar el i ja les ha fet així bé, bé. i me'n estic d'acord tot, voldria dir hi coses, però per per de comentar i després una pregunta. Ah, puc estar ahí en el llibre que està aquí sobre la, de les Montwell, que és notes sobre la supressió general dels partits polítics. O sigui, crec, o sigui, jo valoro que que hi hagi un recorregut històric que, que tu eh, reps com com molt positiu com a procés i no tot això, però llavors Sí, el fet, la capacitat que tenim és analitzar els fets que han passat per poder projectar el futur. Llavors, en baixar tot el que està passant, eh, podem, podem dir-ho on estan ara i cap a un mar. Ser així, no? I, i, bueno, hi ha molts exemples i crec que aquest test és bastant rotund en quant a això. No? També volia dir que, que fa dues setmanes vam fer unes jornades assemblàries de la cooperativa internacional catalana, al, al qual participo, que, que era el paradigma de l'economia davant de la independència de Catalunya. I també volia expressar que va haver-hi un, una reflexió col·lectiva molt, molt interessant sobre moltes de les qüestions que, de les que ha parlat el Fèlix i de moltes altres sobre com ens posicionen com a procés que està constituint la llavor, les bases d'una societat autogestionada davant de la constitució d'un altre poder monopolista com és el nou estat o possible nou estat català. Llavors crec que... Aquí hi ha molt, molt a aprofundir en, en aquestes qüestions. També una, una, un element així que, el que ha comentat el Feliç, que s'ha parlat molt, que és tot el tema de la cultura, eh, la identitat, la llengua i tot això, també va ser com un dels elements en el qual vam aprofundir bastant. Estic molt d'acord en que l'autoorganització popular és constitutiva de cultura popular, i que és la cultura popular la que realment sosté el poble com a tal i trec una frase que vaig, que vaig dir l'altre dia que, que és en basc uh, que per mi és bastant definitoria des del punt de vista de la constitució de la cultura popular i de, i de la mateixa llengua que és que, que una, llengua, una llengua no es perd perquè, uh, no perquè la nova gent no l'aprengui sinó perquè les que la parlen no la utilitzen uh, això, això és, em, crec que és constitutiu de que uh, el, pobre, el poble és qui crea la cultura i que i qui manté la cultura no? per tant no, hi ha un discurs que diu que necessitem l'estat per protegir la cultura la llengua i tot això mm, crec que, que clarament no i que, i que és bastant definitori de que el poble genera aquesta cultura i dintre la cultura genera la seva llengua, la seva pròpia riquesa en base a l'experiència convivencial i de l'autoorganització com, com a poble no? Llavors, no és volia dir això. i després una pregunta ja que Eh, tarda poco en salir la palabra podemos pero podría ah, preguntarte félix eh, o sea dentro de todo el escenario que se ha ido constituyendo en estos últimos meses el otro día leía en pila web que es uno de los referentes así eh, informativos a nivel catalán desde el punto de vista eh, de izquierdas y catalanista y demás y hacían un, un recorrido histórico muy corto porque es muy mejor el tiempo en el que esto de la evolución del posicionamiento de Podemos y de los dirigentes de Podemos respecto a la cuestión catalana no como una un, un avance muy rápido hacia posiciones cada vez más conservadores en, en, en muy pocos meses ¿no? entonces la pregunta sería ¿cómo sí. ves dentro del panorama político que se está generando el papel de Podemos y de qué manera los poderes prácticos le puede interesar el papel que pueda jugar jugar Podemos en, específicamente en Cataluña? Según pues, la última encuesta, Podemos tener el 15% de los votos ya en Cataluña y creciendo eh, bueno el proyecto Podemos es un proyecto centralista, ¿no? el, el Pablo Iglesias se declaró no hace mucho como patriota se entiende patriota español, claro lo dijo explícitamente y él, yo ya desde el primer momento dije que ahí tenía que haber lazos estrechos con el ejército pero os cuento que en los gobiernos de los países los ejércitos son fundamentales ¿no? los ejércitos tienen una gran capacidad de dirección estratégica. El proyecto Podemos busca la unificación, o sea, a partir de una demagogia social bastante fuerte, lo que busca es, de nuevo, lo que ellos dicen que es vertebrar España, ¿no? crear una, una alternativa de izquierda una vez que el socialismo se tambalea, el Partido Socialista, que permita de nuevo mantener eh, un, el sistema de dominación, de desigualdad entre el pueblo español y los pueblos periféricos. ¿no? Esa cuestión para mí está clara, no creo que, que quepa ninguna duda que va a ser así, ¿no? sería un partido español y españolista, vamos español eh, se definen en... al principio hizo alguna cosita diciendo que no estaba en contra que, del proceso de aquí soberanista pero eso lo ha dejado todo ¿no? de todas maneras el, lo de Podemos eh, yo me da la impresión que están en una fase muy de desestructuración y que no se están enterando bien de por dónde van las cosas eh, eso sería interesante si el Estado español fracasa con el proyecto de Podemos quiero decir, el ejército y todos los poderes fácticos, se puede crear una situación muy interesante de ingobernabilidad dentro de las clases populares. Menos por eso yo creo que les interesaría mucho marcar unas distancias y una crítica muy fuerte a Podemos, ¿no? que está teniendo algunas metodas de pata clamorosas, haciendo unas doctorías últimamente muy gordas, ¿no? porque entonces quedarían muchos sectores eh, descolgados. pero Claro, la idea ahora mismo de una revolución total está muy poco desarrollada, casi no sabemos de qué hablamos cuando nos juntamos, ¿no? y eso pues es un inconveniente, ¿no? pero en los próximos años puede crearse una situación muy interesante, ¿no? una sociedad muy en crisis, las sociedades europeas están hundiendo, se están desintegrando en todos los sentidos. ¿no? Y si, si Podemos arraiga, todavía pueden dar estabilidad a lo que llaman España, pero si Podemos empieza a flaquear, se puede crear una situación de inestabilidad que podría ser muy interesante de aprovechar ¿no? solo podríamos hacerse con el desarrollo de un de la idea de la revolución total que, que habría que desarrollarla y llevarla, yo al menos esa es una de las tareas que quiero marcarme en el próximo año ¿no? porque bueno, eh, ellos, aquí hay fuerza lo que pasa es que, claro es muy deprimente ver cómo está la situación por ejemplo en el terreno demográfico a mí me deprime ¿no? quiero decir que, que se ha llegado hasta tales extremos de destrucción la demografía es tan caónica la falta de gente joven tan enorme eh, bueno, hay una, que, no sé. los interrogantes hoy son tan grandes que mmm, yo no me siento capaz de más allá de algunas pinceladas hace poco yo que he dedicado tantos años a estudiar la historia y llegué a una conclusión que me dejó planchado ¿no? que lo que yo había estudiado sobre historia ahora no me valía porque la historia de la humanidad ha entrado en una fase distinta que no sirve las experiencias del pasado entonces eso es muy triste ¿no? porque de repente descubres que, que lo que sabes te vale de poco ¿no? sí. bueno eh, yo tengo una pregunta pero me gustaría hacer dos aportaciones en base a lo que se ha hablado en esta, esta parte del debate y bueno una es que bueno eh, lo que has comentado que es muy cierto que eh, la radio, la televisión, internet, han hecho que el Estado entre en los hogares que era el lugar que era sagrado donde nadie podía entrar, pues yo creo que podríamos afirmar también que el sistema educativo sí. ha hecho que el Estado entre no solo en los hogares, sino en el núcleo espiritual de los hogares. ¿no? De una forma muy violenta, además. Muy, y muy abusiva. Y luego... Eh, sobre el debate sobre la nación que cuando se habla de nación todos tenemos esa sensación de que lo, lo único que nos recuerda la palabra nación es el estado-nación ¿no? yo he estado últimamente estudiando un poco de, de los pocos eh, se dice? testigos que hay de, de lo que fue la cultura en América antes de que fuera en realidad y transmiten una una idea sobre nación que tal vez sería interesante recordar, que nos conecta con nuestra humanidad. Y ya que salió, me gustaría transmitirlo. ¿no? Y bueno, para los Lakota, por ejemplo, una nación es un como un conjunto de clanes que tienen la responsabilidad de una gestión conviviendo un territorio, que es común, y que les une un como unas bases comunes, ¿no? como unos principios comunes también, que todos respetan. ¿no? Para ellos eso es una opción, así, así un poco por encima. ¿no? Y quería preguntarte, que no he entendido muy bien, cuando has hablado de que eh, el catalán dado o el catalán luchado como lengua, ¿no? No, no he entendido bien lo que quería decir esto. Bueno, eh, vamos a ver. El sistema educativo es verdad que es lo primero que entra en el hogar, ¿no? Entra a la escuela, incluso se crea conflicto entre, entre los niños y los padres, porque la escuela les enseñaban cosas que los padres no aceptaban. Eso en el siglo XIX era bastante común, ¿eh? O sea, les enseñan a despreciarse cuando un allí descubre, que lo bueno es la ciudad y no el campo, que en un momento en que el 90% de la población vivía en el campo. Entonces, la, la escuela es la primera, ¿no? Y además se hace con una meta muy loable que es culturizar. pero ahora como todo, ¿no? Claro, yo no me pongo a que la gente se, se alfabetice, pero si eso significa que se van a convertir en vehículos de una cultura ajena que entra en una casa, pues entonces no. Pues claro, tienes que aceptarlo, ¿no? La palabra nación, sí. Yo durante tiempo he estado no usándola, luego me he cuenta que era muy, muy purista eso, ¿no? Que... Al al cabo las palabras tienen varias acepciones, varios significados y que si no las usaba pues se quedaba como algo vacío. ¿no? Un amigo me dijo que, que en política significa exactamente un pueblo dirigido por un estado, pero dije, bueno, eso en algunos casos, en otros quizás no, no, que es lo que tuvo algo sentido. Yo me refiero a eso, vamos a es muy distinto el catalán con una conquista, que es lo que pasa aquí al final del franquismo, al final de franquismo la gente se había movilizado por el catalán y entonces los logros eran vividos como una conquista, como una lucha, ¿no? Pero las generaciones siguientes ya no lo entienden como una conquista, lo entienden como algo dado, ¿no? Es algo que está ahí, el sistema educativo está ahí, y eh, la, la radio, la televisión y tal. Entonces, vamos a lo que no se conquista con el esfuerzo no se valora igual, ¿no? Mucho más cuando además el catalán se ha focalizado demasiado en el sistema educativo, cuando el sistema educativo pues es traumático, no sé qué, muchos yo mismo pues no iba a aguantar la enseñanza media ¿no? en Madrid, pero la enseñanza media lo dejé ¿no? porque no soportaba la escuela entonces claro, pues, cuando te meten ahí eso pues al final no pues sales de allí rebotado te, te, rechazas toda la escuela, bloques todo entonces es muy distinto cuando antes el catalán estaba fuera no era institucional, por ejemplo hace 50 años que no se contaminaba con el poder pero una vez que se hace institucional empieza ya a ser vivido de otra manera. Entonces eso ya origina fenómenos muy distintos, ¿no? no es lo mismo una cosa u otra. ¿no? Entonces ahora mismo, claro, se tiene otra vez que refundir una sociedad en la cual el catalán vuelva a ser otra vez una, el resultado de una lucha y no simplemente de una acción institucional. ¿Cómo? Bueno, pues pues habrá que verlo en las nuevas condiciones, yo no sé. ¿Cómo no? Yo vivo aquí. Mejor, pues generalizando su uso, eh, generalizando, pues, no sé si me ocurre a mejor, no solamente, porque también se tiene una idea de que va a estar el catalán hablado en la calle, a lo mejor habrá que recuperar la literatura, la poesía, ¿no? Darle al catalán la una grandeza, una funcionalidad, digamos, sublime, que ahora parece que ha perdido un poco, ¿no? Habría que buscar la manera, pero todo lo que es institucional, todo eso viene por la gente. ¿tú? sí, ya, ya lo entiendo claro, aplicado a la lengua me parece un poco me sonaba un poco raro por el hecho de que, claro, una lengua es algo que, que se forma que, que forma parte de, de mi convivencia con los demás y tal, y no sé, es como algo como muy propio ¿no? entonces el hecho de que se tenga que luchar o se tenga que dar, así pues no el valor puesto ahí me, me resonaba raro ¿no? bueno, ya lo entendí bueno Bueno, uno uno un, un apunté apunté bueno, quiero comentar otra cosa, pero como has comentado lo de lo de los alumnos, ¿no? Que como se extrañaba tanto que, que los alumnos en el patio hablaran en castellano. Pues, me parece eso no ocurre con eso no ocurre en BIC, por ejemplo, o que zonas, o sea, los niños hablan en castellano porque serán castellano hablantes en un sitio lo mismo que si son tienen un origen magrebi pues hablaran en árabe si son eh, pues una mayoría suficiente para hablarlo ¿no? lo extraño sería que, que no hablan en su lengua materna lo normal también es que los catalanos hablantes hablan en catalán en la hora del patio y no se cambian a, a otro idioma ¿no? pero bueno, eso es por el igual por una idea que hay de la, de la poca complejidad social o diversidad social que hay en Cataluña eh, actualmente, es así Y, y bueno, el, a ver, yo quería comentar una, una idea, y es, por ejemplo, antes ha salido, ¿no? cuando, cuando Pablo Iglesias, por ejemplo, se define como patriota, ¿no? se asume que, seas, que es patriota español, ¿no? sí. pues es en cuanto a, a que has planteado el, el tema de la liberación de los, de los pueblos, de las naciones oprimidas, y en el, en el caso peninsular, en el caso de la, de la península ibérica, y veo que has, has eludido el, el asunto no sé, pues por eso lo, lo, las acciones ibéricas ¿no? si no has hablado por ejemplo de, de Europa ¿no? y hablo de, de lo ibérico o lo, o lo hispano o lo español en un sentido completo y original del, del término, no en el término españolista porque pienso que es un elemento que no es incompatible con una liberación de los pueblos y lo digo porque parece ser que, que, que hablar de este ámbito, del ámbito peninsular, es un obstáculo sí. y es un elemento de opresión y de negación de la singularidad de los pueblos ibéricos o de los pueblos españoles, usándolo la, la palabra pues un poco provocativamente. ¿no? Entonces pienso que, que lo mismo que antes comentabas sobre el, la relación que había en el proceso de desnazificación, de relacionar al alemán con los nazis, Pues también hay una, una relación en que el españolismo ha utilizado el, el término España o el concepto de España y ha utilizado a su manera, de una manera pues homogénea, eh, sin entender la diversidad adentro y se ha asociado el, lo español al españolismo, de manera que no es posible la distinción entre ambas cosas cuando son dos cosas distintas. Entonces, por ejemplo, el españolismo se llama como nacionalismo español cuando mm, es otra manera de otorgarle pues esa monopolización. Por ejemplo, un nacionalismo español podría ser un centralismo con un molde catalán en lugar de con un molde castellano, por decir algo, ¿no? A ver, mm, retrocedo un poco porque igual he ido demasiado rápido, ¿no? Entonces, el, el término el término España proviene de, de España, ¿no? Es un término geográfico y que, dijéramos, en, en la Edad Media pues mmm, empieza a adquirir un, un sentido que es más de la, de la gente del lugar, lo hace como más, más propio, ¿no? Entonces significa esa esa denominación geográfica pero a la vez también hay un, un determinado sentimiento de, de unidad esto se puede ver en, pues en los diferentes reinos peninsulares cristianos así que adoptan este concepto y todos se reconocen como eh, hispanos. Entonces no es algo que, que venga del españolismo, lo cual no significa en absoluto que eso implique una unidad política. Mucha gran parte de la historiografía españolista, ha tratado de ver en la Edad Media y este sentimiento al que me estoy refiriendo de, de cierta unidad, como la nación española. Bueno, mmm, ...utilizando un término que no corresponde... ...para la edad media, el ...y dijéramos extremando las cosas, ¿no? Entonces... Mmm, el, ...lo decía... estoy aquí porque es algo que no... ...tiene legitimidad... ...el, el hecho de, de apelar a esto... ...esquivando al, al españolismo, ¿no? Es lo mismo que se podría decir que porque el españolismo ha utilizado una determinada idea de España, porque, dijéramos, se le corresponde y se le cede en exclusiva esa idea, ¿no?, esa pues potestad. Lo mismo que los nazis han utilizado la esvástica, pues la esvástica se convierte en un símbolo nazi, cuando la esvástica no es un símbolo nazi, es un símbolo que existe de hace más tiempo, ¿no? Otra cosa es que la hayan utilizado los nazis, de manera cuando alguien ve una esvástica, se pues piense que es nazi, ¿no?, por ejemplo aquí en, el, en la península pues está el loguru el loguru es una esvástica pero no tiene absolutamente nada que ver con una, ninguna connotación nazi entonces es por el hecho de, de subrayar el que es de aquí un sentimiento de unidad de solidaridad ibérica en el sentido de que no ha de, no ha de entenderse como un elemento de opresión sino precisamente de, de algo que, que puede ser positivo para la unidad y para la solidaridad de los pueblos Ibéricos, ¿no? En ese sentido, una de las cosas que hay entre las diferentes lenguas ibero-romances es que es su proximidad. Su proximidad tiene el sentido de con un poco de, de familiaridad y de obertura mental, no que lamentablemente sí que existe, por ejemplo, en Cataluña, pero en la zona de Castilla o en la zona monolingüe es bastante complicado. ¿no? De entrada se entiende como una dificultad cuando... ...al menos al, al vivir aquí en Cataluña... ...te das perfectamente cuenta... ...de que te puedes entender en catalán... ...o en castellano... ...a este salto... ...o esta o esta condición... ...que yo valoro mucho... ...me permite pues... ...a la hora de acercarme al portugués... ...y ver que lo entiendo perfectamente... ...y con, con un poco de atención... Lo, ...lo entiendo... ...o sea, se puede dar el caso perfectamente... con portugués esté hablando en, en su lengua... ...o un gallego... O un, ...o un asturiano ...y yo esté hablando en catalán... ...o en, o en castellano y nos podamos entender perfectamente. Hay una una proximidad que también igual se puede dar con el italiano, pero con el resto de, de lengua romance y le con el francés no lo va tan sencillo. Entonces, creo que es positivo precisamente para el movimiento liberador deshacerse del odio y el rencor y saber distinguir lo que es la superestructura de los pueblos. <risa> Sí, siempre eh, hay una diferencia entre el español y el españolismo. El españolismo es una voluntad de imponer, de imponer pero en los pueblos peninsulares son diversos y tiene que haber una recuperación completa de las diversas culturas y lenguas. Luego, dentro de esa recuperación es conveniente que to todos los pueblos entiendan lo más posible, ¿no? Pero, claro, eh, eh, tiene que ser sobre la base de que las lenguas y las culturas no queden en un lugar secundario ¿no? pero la unidad y la solidaridad de los pueblos pues está bien, ¿no? pero de los pueblos como realidades distintas como sociales, no como uno ¿no? porque bueno, uno, no, uno no es ¿no? aquí claro también eh, en Y Octavio cuando habla de esto y dice que claro, hay el catalanismo pero también hay un exceso a veces de chauvinismo es inevitable ¿no? cierta medida pero me parece muy valiente no sé si que es el valiente ¿no? pero es verdad ¿no? que, que, bueno, pues tenemos que buscar un equilibrio ¿no? y, pero claro si pensamos en el futuro de la humanidad el futuro de la humanidad tiene que ser un futuro de, de pueblos Eh, con cultura plenamente eh, desarrollada ¿no? pues, ah, hay un momento en que ciertos sectores del movimiento obrero conciben el futuro de la humanidad como una humanidad homogénea ¿no? donde las diferencias culturales han desaparecido y eso no es así porque bueno, eso, es, eso es lo que se está construyendo ahora lo que está sí. construyendo el sistema ¿no? e incluso pues se, se, se buscan procedimientos rápidos para que cada cual se aculturice ¿no? sin embargo hasta a día de hoy cada cual cada persona pertenece la cultura pertenece a un pueblo, pertenece a una nación de una historia ¿no? y eso hay que valorarlo pero dentro del eh, del fenómeno del universalismo, si está claro del universalismo. yo apuesto mucho por el universalismo europeo se que Europa es una unidad cultural muy potente toda Europa, Europa occidental ya la Europa oriental bueno, si sí, sido otra trayectoria distinta históricamente a partir del siglo XI y ahí creo que pueden haber cosas muy interesantes ese universalismo bueno, yo, yo que solamente me que en absoluto me he querido referir a, a una igualación sino evidentemente no, no entiendo si hablo de una unidad o había hablado de la unidad si me he referido a la Edad Media sobre todo antes que nada los catalanes eran catalanes o eran los pues, eh, castellanos eran castellanos y al ser castellano les hacía pues eh, ser hispanos pero eh, evidentemente no lo, no lo entiendo como una homogenización en absoluto sino la condición de, de, de precisamente de, de ser hispano sería pertenecer a una comunidad plenamente desarrollada no en absoluto una igualación como has, has referido me refería en ese, en ese aspecto porque es muy complicado normalmente se tiende a asociar a la homogenización bueno, son, son un quart de 10. si os parece que quedan 7 torns de palabra si os parece que una mica la idea y si alguien dice alguna cosa que se apunti ya el, el eh, te, te, te quería preguntar si tú lees periódicos ¿no? cada día creo que sí pero pues, ¿qué periódicos lees? de todo pues vamos a verlo es que si lo digo que, que estoy la publicidad de la prensa <risa> <risa> bueno pues procuro leer el periódico pues, me interesa mucho la evolución de la economía leo periódicos de economía luego también leo bastantes revistas revistas de política, revistas de ecología revista de historia política actual, política esa la leo con mucho interés me parecen bastante mala la revista hoy, pero bueno, lo okay. que... Y luego miro, miro cosas en Internet, como todo el mundo, claro. por aquí y por allá. No, te lo pregunto porque cuando te conocí hace cuatro años, te, te hice esta, esta, este comentario. No sé si recuerdas que hemos ido a un pueblo un domingo en la tarde sí. y habías comprado la versión dominical del país. Entonces, te, pregun te pregunté y, y te vuelvo a preguntar si no crees que, de la misma forma que has dicho, que la radio es una herramienta peligrosa del, del, del capital ni hablar la televisión sino si, no, si tú no crees que los periódicos están completamente en manos de grandes poderes multinacionales donde la tecnología de manipulación está muy desarrollada si, si, si no lo consideras que son herramientas tan o más peligrosas que la televisión porque la radio ¿no? y si no te has si no te has planteado una vez, porque quizás has dejado la, la televisión, te has dejado la radio, si no te has planteado abandonar definitivamente los periódicos de la de, de, de, de la alta burguesía más peligrosa y más criminal que hay en el mundo. Bueno, yo de vez en cuando la radio, en la tele, porque se rompió, y la tiramos, ¿no? pero eh, algo hay que leer, Ahí es necesario los periódicos efectivamente mienten pero hay que verlos dialécticamente también tienen mucha información a veces esa información es necesaria eh, no queda más remedio o sea, no podemos mantenernos al margen porque entonces no sabríamos cómo está, qué es lo que está pasando en el mundo y nos quedaríamos reducidos a nuestra experiencia inmediata que tampoco es mucha ¿no? sería muy bueno que, que que surgiera otra prensa otro periodismo pero ahí es el que hay ¿no? Pero, por ejemplo, para saber que, cómo se está hundiendo el precio del petróleo, tenemos que leer la prensa oficial, ¿no? Sin embargo, sea, es un acontecimiento decisivo el hundimiento del precio del petróleo, muchos factores, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente del Poder sí. muy lista en cuanto que ha visto hundirse el precio del petróleo ha decidido que ya no van a apoyar a Venezuela, aunque se van a olvidar. Porque, claro, con el petróleo a 80 y, a, a 73 dólares... No, vez... Perdón, sí, sí. me parece que... El, el, el tema, independientemente del, del precio del petróleo, la pregunta sería si realmente los, los medios de comunicación que están cada vez en menos manos, que están siendo concentrados, ¿no? que la información no es libre de ninguna manera, está diseñada ¿eh? con estrategias a mediano y largo plazo y que cumple una función muy clara de manipulación, como, como en la escuela, desde la implantación desde hace 150 200 años, la radio, la televisión, etcétera, son herramientas en manos de el enemigo que está oprimiendo la humanidad. Entonces, que si, si, si, si el petróleo sube o baja y no sé hasta qué punto puede llegar a ser interesante y si no, y si no es todo un, un, un, un volumen de información que no cumple más el objetivo el de, eh objetivos que de desanimarnos, no ver salida, no va ninguna eh ninguna solución que tú mismo te lo estás preguntando y, y o sea, estás teniendo una visión bastante pesimista de la situación mundial ¿sí? entonces yo he abandonado completamente todos los medios de comunicación pero radicalmente hace años ¿no? los detesto no puede... y, y, hasta, y hasta esa visión depresiva del futuro ha desaparecido ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, veo que, que, que aquí, ejemplo, aquí en Cataluña hay un tejido social que es muy interesante. ¿no? El, el, la, yo estoy participando en este proyecto de, de la cooperativa. Y, <coughs> y no sé si mis compañeros, aquí jamás, nunca, estamos hablando de estas noticias o, o, o de estos temas que son noticias en los periódicos. ¿no? Y entonces parece ser como que eh, hemos... hemos Por lo menos los pocos que no leemos periódicos o al menos yo hablo con gente que sé que casi no le o sea, que no está eh, dominada por, por medio de comunicación creo que tenemos como un objetivo en común o sea, no sé si lo tengo muy claro o, o, o si algún día llegaremos a él pero yo creo ¿no? que, y que te promet eh, esta, esta pregunta que no fue con ningún ánimo de defenderte ni, ni de encomodarte ¿no? pero pero creo que se, se demoniza, se demoniza a la televisión, no cuando hay medios que son extremadamente muy peligrosos. Bueno, respecto a eso, caben varias estrategias, ¿no? la estrategia. Yo lo hice un tiempo, ¿eh? Ya hace 10 años no le he llamado atención a la televisión ni nada, hace un tiempo, ¿no? lo hice bastantes años. Ni, ni nada. Recuerdo que los acontecimientos del día no me preocupaban. Vivía, pues, en mis ideas, en libros y tal, ¿no? Pero ahora he cambiado de estrategia. Cualquier estrategia que elijamos, la tuya o la mía, tiene efectos inconvenientes, ¿no? Tiene efectos negativos. Y, bueno, pues quizá eso se pueda paliar si estamos unidos, la gente como tú que no lee la prensa y la gente como yo que sí la lee, ¿no? ¿Sabes? Porque, pues no hay, no hay una fórmula buena, sino cada... cada, cada deci Las decisiones que tomemos siempre tienen un elemento negativo, ¿no? Pero yo la verdad es que viví muchos años así me fue muy útil ¿eh? porque me permitió como remontado, ¿no? como persona, como ser humano, romper con esa idea de lo cotidiano, de todo, de la tabarra que te da y que y te manifiestas.